En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Cuidado con los escalones, no vayas a lastimarte, dijo el cronopio en un relato de Julio Cortázar. Eso, decía el genio, lo decían los tibios. Y es que él decía que en la vida a veces hay que lastimarse, que lo malo sea malo, muy malo, pero gracias a eso... Lo bueno es bueno, muy bueno. Quien no es tibio siente más, quiere más, ama más. Ve bellezas y matices en viejos como faroles. El que no es tibio tiene deseo de vivir, aunque eso le haga daño. El mundo es de los que confían en el mañana. El mundo es de quien tiene esperanza en el futuro, aunque sea torpe hoy. Pero el torpe es porque quiere buscar, se tropieza porque lo intenta. Nada de tibios, el mundo, el mundo no es gris. Acabamos de comenzar, esto es en La Rosa de los Vientos Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio Saludos en de Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Con Miguel Jurado, el frente de la parte técnica Javier Sevillano en producción y redacción Silvia Casasola en la condirección Como siempre, hasta las 4 de la madrugada En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Lo recordamos, todos los sábados estamos entre una y 4 de la madrugada, todos los domingos estamos entre una y media y las 4 de la madrugada, la Rosa dos Vientos, el programa el líder de la noche de la radio. Y con una etiqueta, por supuesto, Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos. Así que os vamos a contar hoy en Arroz Os unas cuantas Os vamos a contar, entre otras Si va a haber guerra en Irán ¿Qué demonios está pasando allí? Lo vamos a saber en materia reservada, por supuesto, con Fernando Reda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Trump y Jamenei, dos hombres de 73 y 80 años, luchan desesperadamente en un combate desigual para que nadie ponga en duda su reputación. No solo otros países, también en su propia población. Ninguno de los dos quiere una guerra, pero necesitan dar una imagen de fortaleza. Os contamos las claves del asesinato de Suleimani, El artífice de las alcantarillas iraní que ha convulsionado el mundo. Ah, y en tirar de la manta el lío, iba a decir de puta madre, eh, de Bolivia, de, de España, con el, el, el rollo de la embajada. Hoy vamos a contar la verdad, lo que ocurrió. Bueno, vamos... Bueno, lo que se sabe, lo que, Y lo que... Claro. El, el puzzle, al menos eso sí lo vamos a contar con, con cosas que... La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. <risa> También vamos a conocer esta noche cómo los seres humanos hemos vivido con la verdad y la mentira sobre cómo han sido su influencia en la evolución humana, también sabremos algo más sobre los inventos más extraños de Leonardo da Vinci será en el mundo bizarro y los roquefeles, el clan más poderoso del mundo en la cara B, también hablaremos de la digestión y de las señales del fin del mundo Por supuesto, cine en una de las noches esta más importante del año. Las vive, como siempre, José Manuel Esquivano, y no nos das cuenta aquí porque se han entregado los premios, que son la antesala de los goyas. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, y, y, y demás amigos, ¿Qué tal? hola, amigo. <ríe> Igualmente, muy buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Y recién, bueno, hace apenas eh, unos eh, minutos, los premios eh, Forqué, has estado allí, premios muy repartidos, ¿no? Pues muy repartidos, sí, han terminado los premios pues hace una hora escasamente, ahora sigue la fiesta porque naturalmente hay que celebrar los premiados, los nominados y los que pasaban por allí. Bueno, los premios eran importantes, son los premios de 25 años, de Los Forqué, que como sabemos son los premios que da Ejeda Es decir, los productores del cine español Los que han llevado a las pantallas las 193 pelis españolas Que se han estrenado durante el año 19 Que no está nada mal Bueno, pues los premios han sido un poquito eh, para gustar a todos Ha habido primero el premio al mejor cortometraje como siempre El nadador de Pablo Barce Un cortometraje estupendo realmente Luego el de la mejor película latinoamericana que ha sido, yo creo que como estaba previsto, para La Odisea de los Giles, la película argentina de Sebastián Bolenstein. Luego han llegado los documentales y el premio ha sido para un documental estupendo. Para mí había dos eh, dos mejores, Autorretrato y el otro que es el que ha ganado, Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, un documental de Nata Moreno que recurre un poco la vida y la obra de este genial violinista. Después llegó la medalla de oro a Gonzalo Suárez, el momento cumbre de la noche, el gran director, productor, escritor, guionista, cronista deportivo. De todo ha hecho Gonzalo Suárez y todo lo ha hecho bien. Un gran hombre de cine que ha recibido el homenaje de los productores y de todo el mundo del de cine. Un día a ver a si te lo traes por aquí eh, a Gonzalo Suárez, que estaría pues, genial. Hombre, Pues Uy, y, que... y, y, ¿Y qué actores y actrices han sido las eh, grandes eh, ganadoras de la noche? Pues a eso vamos ahora mismo, porque eh, los premios grandes eh, han sido el de interpretación masculina, emoción mm, tremenda, para Antonio Banderas, para Antonio Banderas, por dolor y gloria, Se por encima ha quedado de Carla Lejalde, Y de Antonio de la Torre, Antonio Banderas, que no ha podido estar porque está en Málaga representando su función en el teatro. El de ellas, el de la mejor interpretación femenina, ha sido para Marta Nieto. Marta Nieto, por madre, una interpretación descomunal, desde luego, y que ha estado para los productores por encima de Belencuesta, de Greta Fernández y de Pilar Castro. Y por último, ya el momento culminante de la noche, el premio al mejor largometraje, ha sido para... La trinchera infinita, mm, la película de y, ¿no? y se pues puede no, considerar eh, como un poquito la gran ganadora, de la no sé si hay una, ¿no? no pues eh, eh, claro, porque hombre, La trinchera infinita es la que se ha llevado el gran premio o sea, ¿no? y por lo tanto, pues esa es la ganadora. Luego ha habido un premio para Antonio Banderas y para Madre, otras dos pelis, en fin, pero de alguna forma, yo creo que de manera un, incluso un poco sorprendente, ¿no? Porque hombre, Dolor y Gloria mientras dure la guerra. ...o que arde también una película extraordinaria... ...pero menos conocida de Oliver Laxe, ...bueno, pues todas han cedido... ...ante esta trinchera infinita... ...de Arregui, Garaño y Goenaga... ...un premio de cualquier manera merecido... ...y que apunta seguramente hacia los Goya... ...no porque, sí que es, como se dice... ...la antesala de los Goya, ¿no?... ...no porque sea el, eh, la votación definitiva... ...pero sí hay que recordar que la de los productores seguramente el gremio mejor y más potentemente representado en la Academia del Cine. De manera que eh, estos son los premios de los que por ahí pueden ir el resto de los galardones de este año. Ahora llegan los premios Feroz, después los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, después los Goya. Esto es no parar. ¡Ay, ay, ay que nos den lo culo, contaremos eh, todos aquí. <risas> Hong Kong, jose Manuel Esquivano, muchas gracias. De nada, Chao. muy buena para ¡Chao! Pues Por supuesto, pistas eh, para identificar al personaje oculto de esta noche. Concurso esta noche, concurso, primeras pistas, nos dicen Silvia. Claro, como estamos de premios, pues también damos un pequeño premio desde La Rosa. A ver, atentos, esta semana nuestro concurso va de famosos, que están un poquito artisto, artitos ya, eh. están saturados de tanta popularidad. Pero, ¿a quién me refiero si escribió un artículo a favor de la igualdad de género las opciones que os damos son Emilia Clark, Jennifer Lawrence o Justin Bieber en rosa.vientos o con almohadilla rosa Vientos en Twitter, tenéis que decir cuál de estos tres personajes está un poco harto de tanta popularidad y que los fans le estén persiguiendo constantemente que no vive y bueno, pues sabéis, acertáis y tenéis ese pequeño premio de la rosa La 1 y 11 minutos y comenzamos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 El pájaro cuco se llama cuco por una razón. Es que ponen los huevos en los nidos de otras aves que son parecidas. <risa> qué cuco! <risa> claro, claro. Es una no forma de mentir. Sí, El que sí, era, sí. Eh, lo que más gasta energía en los ser humanos es mm, criar a la progenie. Por tanto, una forma buena de prohibir es ahorrar energía. ¿Cómo ahorro energía? Pues mi progenie que me la cuide otro. Pero, por ejemplo, entre los humanos, si sí hay veces que eh, en cuestión de la mentira o porque te interesa te autoengañas... Mm.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 Al día siguiente, uh -huh. hacía lo mismo. Y había ya unos cuantos niños que me esperaban a mentir. decía no, está en el otro. <risa> Para quedársela él. Claro. Y ya estaba mintiendo porque él quería la chuche. O sea, es decir, le interesaba la chuche. Lo curioso es que eh, postraba entre dos y cinco días en, en mentir. Pero cuando le decían al niño... Eh, si le dices la que eh, depende de lo que le digas te vas a comer el chuche o no te vas a comer tu el chuche no mentía mucho más rápido Así, claro ¿sí? se decían si tú mientes te la chuche se estaba adaptando a la mentira no, no tengo y, ninguna claro. duda y, y la picaresca claro. española ya serían los bueno, primeros no eran españoles pero vamos básicamente eh, pero es que es inherente es decir el niño dice pues ¿cómo tengo que hacer para el chuche pues mentir claro. y me la como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 e inventivos, o ha de ser más eh, adoptar estrategias de supervivencia más ingeniosas. Nosotros ahora muchas veces estamos parados con nuestros hijos porque tienen todo básicamente sí. y la inventiva viene de la necesidad.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 Entrenas al cerebro a hacer algo. Al final, el, la meditación es eso. Eso, eso era lo que te iba a comentar, que la meditación se utiliza. Es un entrenamiento del en cerebro, no es ninguna cosa mística. Es entrenar en el cerebro a que, si yo te digo ahora mismo, no pienses en un elefante rosa y te doy un millón de euros, vas a perder, porque vas a pensar en un elefante eh, rosa. Claro, claro, es el principio fundamental de la psicología cognitiva. Los budistas son capaces de controlar esos, esos pensamientos. Entonces, ¿por qué? Porque lo entrenan. Claro. Muchísimas horas. Mm.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 Es muy difícil, porque cuando te crees tu mentira, tu cerebro se la cree y, y, y claro. para ti es la verdad. O sea, que es muy complejo, ¿eh? Mario Fernández, ¿eh? neurocientífico, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Materia Reservada 2.0 Muy buenas, ¿qué tal? Ya veo que estáis prolongando la música para producir tensión, la, te la tensión, tensión entre Estados Unidos oh. e Irán. Uf, bueno, uh, eh... yo ya estoy de los nervios. ¿Va a haber guerra, sí o no? ¿Va ¿El, a haber futuro, guerra, ¿El futuro, el sí futuro? No? no. Ansiedad. No. no, va a haber eh. guerra. Sin embargo, sin embargo, una cosa que ocurre hace muy poquitos días es algo que no ha ocurrido casi nunca, que es que un gobierno, el norteamericano en este caso, mate, asesine, bombardee a una persona importante de otro gobierno. Sí, efectivamente, el, el poderosísimo general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que era el tipo de los trabajos sucios, el tipo que ha organizado todas los, los, las alianzas regionales de Irán, eh, estamos hablando de Esbolá, de esos grupos terroristas diseminados, Por, ...por toda la zona... ...el tipo que era... Eh, ...después del... De, de Ayatollah jamenei... El, ...el más importante... ...que era la repera en bote... ...el rey de las alcantarillas... ...que diríamos en eh, materia reservada... ...bueno... Lo, lo han matado. Pero ¿por qué lo, lo, lo, lo han matado? ¿Cuál era el objetivo? Eh, primero, hay la gente no, no ha analizado, yo creo que es, rápidamente os lo voy a contar, dónde empiezan los problemas. Los problemas empiezan con la llegada de Trump. Vaya, Trump lo que decide es unilateralmente, decide que. Eh, que estos tipos no están cumpliendo el pacto nuclear. Por cierto, la ONU no decía que no lo estuvieran cumpliendo, pero él decide que no lo, lo están cumpliendo. Y entonces directamente lo, lo rompe y además les empieza a poner sanciones. Sanciones que son, eh, que parece aquí que las sanciones son como la... No pasa nada, que produce sobre todo mucho daño en el pueblo. Y claro. el pueblo iraní ha eh, generado manifestaciones, es decir, todo el, el, el cabreo, el odio que tenían hacia lo que es la, la dictadura de, de los ayatolás y tal, lo ha generado, es decir, en septiembre... Eh, en las revueltas murieron según unos medios 300 personas según otros medios, o según Reuters leí, leí 1500 personas mm. y las personas que iban a, a, a los entierros eh, los prohibían al final quiero lo, lo, lo, decir, la situación era muy tremenda es decir, que producía un daño ¿qué ha hecho Irán? Irán ha ido reaccionando y os menciono, por no no alargarnos, algunas cosas que todos hemos oído estos meses ataques a petroleros en el Golfo Pérsico por parte de Irán, el dron Americano abatido, abatidos, acordáis eso de que Trump iba a mandar un ataque y luego de repente, diez minutos antes se arrepiente, eh, bombardeos contra las refinerías eh, eh, sauditas, bueno eso se va produciendo y en las últimas semanas en los últimos meses, un americano un, un mercenario que eh, muere en una base en Irak eh, atacado por las eh, milicias proiraníes, respuesta Los norteamericanos bombardean eh, dos bases cercanas a, eh, de Irán cercanas a, a Siria e Irak. Como respuesta, protestas en las embajadas de Estados Unidos en Bagdad, esto que se sentó tan mal en, en Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta final? El asesinato del general Suleimani. Es decir, es todo un proceso de bofetada, bofetada, bofetada, bofetada, que reacción? acaba con un aumento del órdago, diciendo así pues mato a, a Suleimani, que no era un personaje poco importante en Irán, eh. No, era la era, un, era un héroe, ¿no? Entre era, ellos. Era la, eh, la la repera en bote. Era la repera en bote la repera porque en bote. sí, sí, era es que era el, era alguien que ha ido ascendiendo, es decir, el Ayatola de ser el Ayatola Mananital, hay presidente. Pero ¿quién era la figura que se iba convirtiendo en el gran eh, en el gran dios para para una parte, para la, lo, los más radicales? Era Suleimani. Me recuerda un poco como al Manzor en su momento cuando sí. Sí, era, era es que Suleimani, Suleimani ha sido el artífice de que eh, de que en, en, en Siria haya podido mantenerse a, eh, al Asad, que lo tenía perdido, lo recuerdo, y de repente se produjo la aparición de Rusia, la aparición de Irán, y, y, y lo consiguió. Pero también ha sido el artífice del fin del Estado Islámico, es mm. decir, el, los que han acabado básicamente con el Estado Islámico en Irak y, en, y, y, y, y, y allí ¿Siria? en Siria, perdón, ...no ha sido... ...también ha contribuido Estados Unidos... ...también ha contribuido Rusia... Ha sido, Irán, ha sido Suleiman. Sí, sí. Pero también, paralelamente, frente a, a, a todo esto que era el gran ídolo, él llegó un momento en que dejó de ser esa persona discreta en la que se mueve la unidad Kutz. que es una unidad militarmente muy potente, pero también, eh, básicamente, es una unidad de espionaje. Y él decidió un día convertirse en personaje público y empezó a salir eh, a fotografiarse con sus soldados, empezó a adquirir una relevancia que fue lo que le convirtió, digamos, en, en un, un mito. Y un objetivo, y un, y un mito. Eh, todos sabemos eh, el espionaje, el papel que tienen los Estados Unidos, la CIA, evidentemente, todos conocemos lo que tiene en el mundo del espionaje Estados Unidos. En el otro lado, en Irán, eh, el mundo del espionaje, ¿en qué consiste? ¿Está tan desarrollado? Sí, sí, sí, hay, un, hay montones de, de unidades, pero eh, la básica, la que lleva a cabo... No, no solamente las misiones eh, entendidas como voy a robar información, ¿eh? sino las misiones de espionaje que son eh, eso que nuestros oyentes eh, entienden perfectamente, que es moverse por las alcantarillas. Es decir, llevar a cabo las operaciones, solucionar los problemas de Irán, controlar eh, Irak, porque en Irak eh, ha pasado algo... Eh, que bueno, que, que Está bien decir lo que ahora se está hablando mucho. Cuando en 2003 Estados Unidos Bush eh, con Blair y con el presidente español Aznar deciden invadir Irak, eh, el, el propio, eh, lo hacen. Eh, bueno, no tenían plan, no, te, no tenían nada, pero años después eh, el que eh, controla eh, Irán, el que tiene el, el dominio incluso de la zona, es eh, Soleimani. Uh -huh. Soleimani que se beneficia de, de ese deseo de expansión. Eh, y hablamos primero de espionaje y luego ya ponen las fuerzas y ponen los guerrilleros. Eh, primero Estados Unidos les hace el gran favor de acabar con, con Afganistán. En Afganistán odiaban a los chiitas. Sí. Eh, luego llega Irak, os recuerdo que Saddam Hussein odiaba también, a, a. estuvo años y años de guerra eh, lanzándoles todo tipo de armas químicas a los iraníes, y eh, bueno, pues eh, de repente quitan a... a A, a San Hussein, y ellos felices, porque os recuerdo que la inmensa mayoría del pueblo iraquí es chiita, que claro. es partidario de esto, y desde entonces lo que hacen es... Y ahí quién estaba, ahí estaba el espionaje, ahí estaba el, el espionaje, digamos, más influyente, que es el de las guerras, que era el de eh, Suleimani, tan, eh, tan importante fuera como dentro del país, porque también os digo que Suleimani era un héroe, pero para todos aquellos que están en contra de los ayatolás era una de las personas más odiadas porque la Guardia Revolucionaria es la que... La que, la que manda allí. La que manda. Sí, claro, sí. No, y no sé eh, en qué momento, pero sí es eh, cierto que, eh, y nos lo has contado en alguna ocasión, la relación que hay entre el espionaje y que a veces se mezclan ambas cosas y los agentes de influencia. Sí. Eh, tenemos una imagen, una creencia sobre Irán. Irán sea quien sea el que está al otro lado, los iraníes son siempre los malos de la película. Esto es gracias a los agentes de influencia eh, que han conseguido que cualquier cosa que venga de Irán nos parezca mal. Incluso se que un aveo sospechamos de Irán. Pero que los iraníes es... además no se consideran, ellos sí están siempre pues defendiendo que ellos son persas y que tienen un terreno muy rico en todos los, los aspectos. Ahí ahí lo que tiene lo que tenemos que que me, me has preguntado al principio va a haber guerra o no? guerra. Ahí, ahí ha habido algo que son las las casualidades de la vida que al final son los que determinan muchas veces las cosas, ¿no? Es el derribo del avión, ¿no? Claro. Sabéis que poco tiempo después de... de, de porque Irán... Irán porque La información es que es casual, pero la gente duda. No, pero el problema es que eh, la guerra... Eh, no va a haber guerra, entre otras cosas, porque Irán sabe que la perdería. En estos momentos, hoy, sí, la perdería. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando lanza, como respuesta a lo de Soleimani, lanzan los bombardeos, eh, eh, os, os quiero mostrar la escena, por favor cerrar todos los ojos, y la escena es que una hora, hora y media antes de lanzar los torpedos contra las dos bases en Irak de Estados Unidos, ya suena el teléfono del presidente de Irak y desde Irán le dicen... Vamos a atacar a Estados Unidos. No vamos a atacar a nada más, pero las bases de Estados Unidos lo vamos a atacar. Perdón, parece, parece gila. Sí, sí. La guerra, dígame, y el presidente dirá, ¿qué dice? Pues avisa a los Estados Unidos. Debe sí. es decir, ¿qué pasa? Vaya, iba a decir mierda de bombardeo, sí, pero sí. es que no hay otro que no matan ni hieren a nadie. Es decir, es que es eso. ¿Qué es lo que pasa? que poco tiempo después, cuando está el avión, eh, salie, eh, un avión que sale del aeropuerto de Teherán y que de repente hace un, hace una especie de curva y, y resulta que hay un centro de mando allí, el que está en el, en el centro de mando, que, que debe estar bastante asustado, bastante, con bastante pánico, ve llegar al avión. Se, se debe haber perdido, porque si el avión sale del. De, poco, En unos minutos había salido del aeropuerto y lo, y lo ve por el radar y piensa que es un misil o piensa que es un avión atacando y lanza el, el misilazo, pues claro, evidentemente es un error humano, pero que deja en evidencia a esto. ¿Y pero es? decían, decían que había hecho la ruta... De siempre, sí, o sea, sí, no, que, que el que estaba ahí se pondría nervioso lo que fuera, claro, pero vamos, que el avión claro. no había hecho absolutamente ningún extraño no, y que no, no. era una lo ruta que pasa habitual. Lo es que es que, eh, vamos a ver, no va a haber guerra entre otras cosas porque yo estoy seguro que eh, Trump y, y Jamenei han utilizado... Eh, los países terceros que es la, la diplomacia secreta que se hace en estos casos mm, países interesados en que no pase nada ahí porque sí. na, na, nadie quiere esa, esa, esa guerra para que eh, eh, calmar las cosas entonces ellos lanzan un ataque para que no muera nadie eh, Trump dice que bueno que no, ya no va a atacar más y que solamente más sanciones económicas y además lo, y, irán a cometer ese grave error Eh, que ya veis, en lugar de lanzarse sobre ello diciendo, sois unos asesinos el propio Trump diciendo, no se han equivocado, dándoles la oportunidad para, para esto quiere decir que esta es una guerra eh, hasta de pin y pon. quiere decir que no de, pues, que, de que, todas esto, formas, no. es que claro eh, el avión era de Ucrania sí. ¿no? ucraniano eh, Ucrania se lleva mal con Rusia Sí, sí, bueno, la conspiración es fantástica, claro, Bruno. Claro, entonces, los iraníes eh, atacan un avión de un enemigo de Rusia que son sus aliados. Eh, Serán todos ingredientes eh, para la duda, ¿no? Sí, pero fíjate que, <ríe> que si hablamos de por qué no va a haber una guerra es porque no la quiere nadie. Quiero decir, ya hemos dicho por qué no la quiere Irán, porque la perdería. No la quiere Trump por un motivo eh, muy claro, porque Trump eh, dijo una frase durante toda la campaña que la está explicando y es, ¿qué sacamos nosotros de esto? Es decir, que todo es un tipo, punto de vista económico. ¿Y qué saca Estados Unidos de, ori de, de, de o, o, Oriente Medio? Nada. No saca nada. Él quiere irse. Él considera eh, que el gran desastre de la política americana fue curiosamente, nuevamente, lo de Bush, que es sí. meterse en, en la guerrilla. Ajá. Pero es que Rusia tampoco la quiere, porque Rusia, que está intentando eh, ganar peso en la zona, eh, pues claro, si los iraníes cabrean a los, a los americanos, y los americanos, en lugar de irse, eh, vuelven ahí, pues eh, es fatal. Y luego hay, hay una cosa importante. China es el país más vulnerable a, a, a esto, porque es, eh, tiene una dependencia de petróleo, muy importante, y eso bueno, le escoribia. ¿no? Precisamente sobre eso te iba a preguntar. ¿Cómo ha reaccionado el petróleo ante todo esto? Pues mira, el, el petróleo ha tenido un, unos pequeños vaivenes, pero aquí hay que eh, desvelar algo, contar algo que, que yo creo que hay que tener muy en cuenta a la hora de, de analizar el problema. Estados Unidos, desde que está Trump, se está preparando para cualquier conflicto, para cualquier guerra que pueda haber en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque Pero para él... proteger esos pozos de petróleo. No, no, para protegerse él. Para poder, si llega el caso, entrar en una guerra en Oriente Medio sin problemas. ¿Qué es lo que ha hecho? Eliminar su dependencia del petróleo de Oriente Medio. Según eh, eh, datos eh, que esta misma semana ha publicado el, el confidencial, Por primera vez desde 1973, el pasado mes de septiembre, Estados Unidos es exportador neto de crudo. Esto es, que ellos tienen el petróleo se sabe, pero ellos no sacaban el petróleo, ellos se lo quedaban. Ahora lo que hacen es, es explotar eh, e ese petróleo y el petróleo que necesitan comprar, ¿a quién se lo compran? A México y a Canadá, a sus vecinos. ¿Qué dependencia tienen de, de Oriente Medio? Un 9%. Con lo cual, Estados Unidos nunca ya tomará una decisión de un ataque eh, ahí pensando... Hijo, eh, que mejoraba. Condicionado. Condicionado. Algo que eh, Europa tendría... Pero antes comentabas tú que ¿no? si realmente Trump hubiese querido esa guerra, claro, tenía la excusa perfecta con lo que había pasado con el avión, cuando muchísimas otras veces, como pasó con el Maine en su momento, y la guerra con Cuba, sin realidad de que hubiese ningún ataque, se lo inventaban para llegar a una guerra. O sea, que en esta ocasión, que lo tenían ya, vamos, a, en, en las manos, pues directamente es que... Yo que ahí no solo, solo añadiría un elemento. Yo creo que esto tiene que ver eh, con que eh, está el impeachment. Y el impeachment eh, es una guerra doméstica... Y, he, ...y ha actuado igual que actuó Bill Clinton... ...cuando tenía su impeachment con eh, Mónica Lewinsky, ...era mucho mejor, más divertido que este <risa> impeachment... Y, lo que ha, y, ...y Clinton lo que lanzó fue Tomahawk... ...y este lo que ha hecho ha sido lanzar drones... ...pero era igual, buscar pretextos para desviar la atención... Ahora, atención atención a todos, porque vamos a hablar de Bolivia. ¿Qué es lo que pasó en Bolivia? Nos lo va a contar en Tirada de la Manta, Fernando Rueda. Fernando Rueda, ¿qué ha pasado en Bolivia? Métete en líos. Bueno, vamos a acercarnos a la perspectiva. El 27 de diciembre, a las 8 de la mañana, en La Paz, Bolivia... La encargada de negocios de la embajada española, Cristina Borreguero, que es como la embajadora en aquel momento, y el cónsul, Álvaro Fernández, se dirigieron escoltados por cuatro policías de la unidad de élite de los geos a la embajada de México, donde les esperaba la jefa de la delegación, María Teresa Mercado. Hasta ahí el relato frío y demostrado de lo que ocurrió ese día. Lo que pasó a partir de ese momento sigue perteneciendo al secreto del sumario. También se sabe que los cuatro policías españoles no pudieron esperar a sus escoltados en las afueras de la Embajada Mexicana que decidieron volver cuando acabaran lo que estaban haciendo dentro y que al regresar fueron increpados por la gente y la policía local hasta el punto de que tuvieron que darse la fuga y alertar para que el Ministerio de Exteriores boliviano llevara a sus protegidos de regreso a nuestra Embajada. El gobierno boliviano reaccionó con prontitud acusó a los diplomáticos y a los policías españoles de intentar sacar del país a dos de los antiguos cargos del gobierno de Evo Morales refugiados en la Embajada Mexicana uno de ellos era Juan Ramón Quintana exministro acusado de terrorismo y narcotráfico de paso, añadieron que él y otros altos cargos disponían de información sobre una supuesta corrupción de Podemos al que Morales habría financiado legalmente a punto de formar parte del gobierno español dejaría en evidencia ese apoyo de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias ataques duros de los que se ha demostrado que carecen de pruebas con el paso de los días quedó claro que no tenían datos concretos para respaldar sus afirmaciones y que era una interpretación a la extraña actitud de los españoles extraña actitud de los españoles al visitar la embajada de México pero y este pero es importante no sabemos nada de los motivos reales de la reunión Asuntos Exteriores de España lo definió como una visita de cortesía, algo que tendría lógica. Pero los detalles que rodean esa visita no la tienen, como reconoce el prestigioso diplomático Chencho Arias. Una visita simple de cortesía no se hace a las 8 de la mañana, ni parece necesario, a pesar de la inseguridad en el país, que les acompañen nada más y nada menos que cuatro geos. También es llamativo que tras el inicio de la disputa, el gobierno de Sánchez anunciara el envío de una persona para investigar. ¿Investigar qué? ¿Es que no se fiaban de la explicación de los diplomáticos españoles en La Paz? Todo hace sospechar que los dos diplomáticos y los cuatro geos iban con una misión concreta que desconocemos. Y como matiza el policía, atención José Manuel Sánchez Fornet, abrir comillas, conózcase... ¿Quién es el delegado del CNI en Bolivia? Si es la misma persona que fue a la residencia de la embajadora de México, hay que suponer que estaban inmersos en una operación. No hay que suponer, dice él, que sea algo sucio, negativo para el Estado. Pues eso, que pasó algo raro, Bruno, y me temo que nunca lo sabremos. ¿Y el nombre del delegado del CNI allí se sabe? Según eh, Sánchez Forner sería el cónsul Álvaro Fernández, según, Alba, según claro. mm. Por lo tanto, eh, sabemos que no sabemos, ¿no? ¿Sabemos se intuye, se intuye. El, el gobierno colombiano sabe tan... Me, ta, boliviano, sabía, sabía, boliviano, boliviano. Sabía. Igual sabemos el colombiano. El eh. colombiano sí. No seas trillo, sí, sí, sí. no seas trillo. Sabemos que el gobierno boliviano no tenía ni pajolera idea y que lo dibujo. <risa> sabemos que el gobierno español metió la pata Y sabemos que algo raro sí que había. ¿Y los geos iban encapuchados o no? Pobrecillos, se encapucharon, como es lógico, para que no le sacaran fotos, claro. Fernando Rueda, tirarte la manta, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, escuchamos las noticias segunda cero, llegan ya mismo y queda mucha rosa de los vientos por delante, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, vamos a tener en la siguiente hora, mundo bizarro, círculo secreto y muchas otras cosas, pero insistimos en después de la actualidad. Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y seis minutos y continuamos a Onda Cero. Continuamos en la rosa de los vientos. Una hora en la cual vamos a tener mundo bizarro. Os vamos a hablar de los inventos más Alucinantes eh, relacionados con Leonardo da Vinci Y vamos a tener también, vamos a hablar de 1917 De lo que ocurría hace 100 años en Europa, en la vieja Europa Prodigios en el cielo y muchas otras cosas en el círculo secreto Pero antes en nuevas pistas eh, para descubrir al personaje oculto de esta noche Eh, ¿Qué nos dicen los siguientes, Silvia? Pues mira, os recordamos a todos los oyentes que tenemos a un famoso que está muy hartito de los fans y que además escribió un artículo a favor de la igualdad de género. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién es, si fue votada como la mujer más sexy y deseable? Ya sabéis que tenéis tres opciones, que son Emilia Clark, Jennifer Lawrence o Justin Bieber por supuesto lo de Justin pues está un poco complicado aunque a lo mejor la han votado como una mujer más sexy porque no ahora hay igualdad en todos los lados <risa> o sea que podía ser bueno ya sabéis que en rosa.vientos.es, si escribís en el correo o almohadilla rosamiento si lo hacéis en twitter pues nos apost apostáis por Clark Lawrence o Bieber así que mucha suerte entre todos los que acertéis uno de vosotros tendrá un pequeño primer programa Yo, todas mis apuestas son 100% ¿eh? Va a ser Justin Bieber seguro, Con tanga o sin tanga ¿Eh? Bueno, las 2 y 8 minutos eh, Continúa la rosa de los vientos eh, Continuamos Ahora nos vamos al círculo secreto La rosa de los vientos En Onda Cero El círculo secreto the ground, you must find a way when the darkest descends, and you told us the end, you must find a way. When God El irlandés, el Joker y sin embargo la película que parece que se está encaminando a llevarse gran eh, parte de los premios importantes Nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, nos sitúa en el año 1917 Juan José Cezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches La Gran Guerra Y es una guerra en torno a la cual hubo muchos prodigios en el cielo Bueno, hubo prodigios en el cielo y en, en las trincheras, sobre sí, todo, claro. y, y en la retaguardia. Yo creo que es una de las primeras grandes guerras eh, sobrenaturales. Mm. Eh, a mí me, me sorprende mucho porque justamente esta línea argumental no la he visto que se haya desarrollado mucho en las películas. Solamente recuerdo una película, que no, que no sé ahora mismo cómo era el nombre, pero que se desarrolla en las trincheras y que es una historia de fantasmas. Y la verdad es que es bastante inquietante, y es cierto que, que es sorprendente porque en un momento dado, la, la primera guerra mundial, entonces todavía no se sabía, como decía Silvia, era la gran guerra, uh -huh. eh, se convirtió en una auténtica guerra religiosa sí. y estuvo muy caracterizada por cuestiones como el espiritismo, como el bueno pues auténticas supersticiones y la propia, el propio mundo de la de la trinchera se generó una especie como de microcosmos mágico muy particular que ahora, como se cumplió hace nada el, el centenario, han salido y se han publicado muchísimos, por ejemplo, diarios de soldados donde salen a, a relucir todos esos pensamientos mágicos, sobrenaturales, todas esas supersticiones que tenían en la época. Y es francamente interesante. Has mencionado el mundo del espiritismo. Fue muy importante en los decenios anteriores. Eh, la gran parte de la alta sociedad, eh, podemos decir. Eh, practicaba el espiritismo era muy importante el espiritismo entonces el espiritismo se, se practica como tú dices en la, en la alta sociedad desde mediados del siglo diecinueve tiene su, su montaña rusa digamos tiene una época de, de auge pues que va hasta casi finales del siglo diecinueve luego parece como que se va Va bajando mucho, pero justo va a repuntar a partir de la, de la Primera Guerra Mundial. Y una prueba evidente de ese repunte es que uno de los libros más vendidos durante la contienda fue un libro que se titulaba Raimón o Vida y Muerte. Se publicó en 1916 y ese Raimón era el hijo de uno de los principales físicos de la época, uno de los grandes científicos de la época, que era Oliver Lodge. El que entonces la física estaba muy ligada a la parapsicología se le llamaba parafísica, eh, y no era casualidad. Claro, bueno, otro de los grandes, que fue incluso premio Nobel de física y que fue gran investigador, lo hemos mencionado claro, muchísimas veces. Richard. Bueno, bueno Richet era médico, sí, era bueno, el premio sí. Nobel de medicina, y luego está William Crookes, Exacto, perdón, que, era, que era de, de Cruz, física y que fue el decir. descubridor de los rayos catódicos. Pero es que eh, Oliver Lodge, Era también, tenía la misma digamos, altura o talla intelectual que estos que estamos mencionando aunque no hubiera tenido el Nobel porque Oliver Lodge eh, fue uno de los que desarrolló la telegrafía sin hilos y se le considera incluso el verdadero el primero que llegó a desarrollar la radio antes que Marconi aunque luego Marconi se llevó el mérito pero Oliver Lodge fue el que empezó a hacer una serie de experimentos transmitiendo la voz a través de las ondas estaba muy preocupado por ejemplo por el éter él era un gran defensor de la idea de que el éter existía cosa que luego Cuando llega Einstein se demuestra que no existe el, el éter como tal, pero él sí que era un gran defensor. Y entonces, claro, justamente durante la contienda, en 1915, eh, se le muere un hijo. uno, Su hijo era ingeniero en el frente de Francia y ahí le llega naturalmente el parte del ejército diciendo que ha fallecido. Y a partir de aquí el matrimonio Loch se pone en contacto con una serie de, de médiums. Y al principio, un poco, él ya había estado practicando espiritismo, había, él era un defensor, por ejemplo, de la cuarta dimensión, eh, que afectaba al éter, y había hecho experimentos y tal, pero, porque en aquel momento era el, el, todavía el espiritismo, y a todo lo que era la energía psíquica, el psiquismo, se, la, las investigaciones psíquicas se les daba cierta oportunidad científica, sí. ¿no? Por eso estaban estos eh, científicos de vanguardia indagando. Pero es que ellos, se ponen en, cuando muere su hijo, se ponen en contacto con varios medium, y estos medium empiezan a decirle que van a recibir una foto De, bueno, empiezan a decir como que su hijo claro, se ponen en contacto supuestamente con su hijo fallecido en el más allá y el niño, el chaval, le dice este Raimón, que se hizo una foto antes de morir una serie de meses antes, con una serie de soldados y el medium describe cómo era esa foto en qué postura estaba, quién le acompañaba ellos, el matrimonio en principio no, no puede decir ni que sí ni que no porque no le consta esa foto pero es que al cabo de un tiempo, esa foto llega le llega la foto y efectivamente parece que se corresponde con la descripción ...que le dio esta medium... ...el padre Oliver Lodge... ...publica este libro... ...jugándose bastante... ...un poco su reputación científica... ...y se convierte en un auténtico bestseller... ...hasta el punto de que... ...si se publica en el año 16... ...y la guerra acaba en el 18... ...se van a hacer nueve ediciones de este libro, se va a llegar a traducción al español también de este libro y en él, eh, pues Raimond empieza a tener una serie de comunicaciones periódicas y regulares, con diferentes mediums, donde está describiendo cuál es la situación que hay en el más allá Ajá. incluso llega a decir, por ejemplo, en esas comunicaciones de ultratumba pues que él había perdido un diente y que lo había recuperado en el más allá, porque preocupaba ¿Eh? mucho cómo iba a ser la apariencia física después de, sí, de sí, fallecer, sí. ¿no? Y Pero es que... tenía una postura, había entonces una postura mucho más abierta eh, mucho más dialogante, aunque se debatía sobre estos temas, ¿no? Sí, el, el, es una época en la que todavía, yo digo, se le está concediendo, hay, sí. hay científicos de primera que creen que realmente esto es así, y sobre todo científicos... que Yo se... recuerdo, perdona que también Nikola Tesla estuvo y, y intentando también hacer un proyecto similar para intentar a ver si, con, si conseguía también comunicar con, con ese tipo y, de voces y Edison, por ejemplo, se le atribuye por lo menos unas declaraciones, aunque no está claro si llegó a hacer el aparato o no, pero hay unas declaraciones a una de las grandes revistas de la época donde él habla de que ya, que ya tiene también un aparato para hacer ese tipo de... Tra pero es que aquí en España, por ejemplo, Ramón y Cajal llegó a, a investigar eh, a Mediums, en Valencia y estuvo muy interesado en el tema finalmente no encontró que hubiera nada nada claro, pero en cambio su hermano que sí que estaba en la Universidad de Zaragoza sí que creía firmemente, por ejemplo, en la telepatía y hacía ¿Ah, sí? y hacía debates eh, o sea, hacía um, discursos públicos sobre el tema, o sea, que estaba todavía muy repartido todo todo este asunto y esa esa polémica también llegó a, al mundo científico español Ramón y Cajal, que sabía como nadie ha sabido en la historia sobre la mente humana, es el descubridor del mundo de las neuronas a etálico como lo conocemos. Bueno, pues él tuvo mucha relevancia, sus investigaciones tuvieron mucha relevancia en el mundo de la hipnosis. A él le interesaba muchísimo la hipnosis, que tenía que ver con la mente humana. Sí, claro, él estuvo también, como digo, él, él, él le interesaba todas las facetas y, por supuesto, cuando se habla de estas investigaciones psíquicas, él llega a hacer una serie... El problema de, de Ramón y Cajal es que se han perdido parte de sus diarios. Sí, Entonces no sabemos exactamente hasta qué punto llegó con sus investigaciones. En lo que he publicado, Sí que incluso, recuerdo que es una nota a pie de página donde él desarrolla su postura final sobre el tema uh -huh. y descarta que realmente la mediunidad respondiera a lo que se supone que es que es comunicación con el sí. más allá. Pero, pero ya digo pero, pero lo investigó. Lo y, y, claro. y, y en la época también, por ejemplo, de, de Arga Masilla, sí, también sí. del claro. niño que tenía eh, rayos, rayos XVI XVI. en los ojos. Y esto es muy interesante porque eh, a este niño, aquí en España, le defendió un autor ...muy conocido... ...porque es lectura obligatoria... ...ahora lectura obligatoria... ...en secundaria... ...que era... Eh, ...Ramón de Vallinclán... ...ah... ...pues y te es... iba a preguntar... ...que hay... ...mucha relación... ...entre la Masilla... ...y Vallinclán... ...el Vallinclán... ...que incluso... ...incluso quería hacer... ...un viaje astral Estral a las trincheras de la guerra. Es que Inclán es una figura que también en ese momento se dedica profundamente a la investigación del esoterismo. Él fue amigo de Mario Rosso de Luna, que es uno de los grandes teósofos españoles. Estuvo en contacto también con un hipnólogo que era José Manuel Otero. que Este José Manuel Otero escribió un libro, también que fue bastante vendido en España, que se llamaba Los fantasmas, donde explicaba las investigaciones que había realizado en Italia el doctor Lombroso mm. con una de las famosas mediums de la época, que era Eusapia Paladino. Ajá. Pues Ramón de Vallinclán también se va luego a México, tuvo una, un periodo de su vida, estuvo en México, allí él va a escribir un artículo titulado Psiquismo y afirma, cosa que parece que es mentira, pero afirma que él llegó a estar en algunas de estas investigaciones de, con, con Eusapia Paladino en Italia. No se ha demostrado que realmente hiciera ese viaje, luego tampoco llegó, dijo que iba a ampliar esa información posteriormente, nunca escribió nada. Pero lo que sí que demuestra es que él siempre estuvo coqueteando, como otros bohemios de la época, co con el tema. Incluso, eh, ¿sabéis que Inclán pierde un brazo en una disputa porque él sí. también se retaba duelo y este tipo de cosas? Bohemio, el autor de Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, que claro. yo digo, bueno, una de las lecturas obligatorias. Sí, ¿no? sí. Que fue por una infección, ¿no? Que le dieron con un bastón o no sé Justo, qué. Justo, pues él, él, él, hay una etapa, cuando ya está aquí, se empieza a residir en Madrid, donde en una de esas tertulias, que además decían que solía monopolizar bastante mmm, a la hora de, de hablar, pues tiene una trifurca con otro periodista que se llama Manuel Bueno Bengochea y este Manuel Bueno Bengochea es otro también de los autores de la prensa del misterio de la época. ¿Ah, sí? Y en esas disputas, como dice Silvia, le clava el bastón, eso se le engangrena y entonces él lo pierde. Bueno, pues dentro de todo este contexto, él siempre buscaba, Vallenclán tiene una, una obra que es La lámpara maravillosa, que es bastante mística, Y él siempre buscaba una forma como de conocimiento superior, muy ligado a esto que decimos de, de la mística, con una especie de omnisciencia, y cuando a él le mandan de corresponsal a París, a, a, en el, un poco a hacer las crónicas sobre la, la guerra mundial, él se plantea, tener una visión del conflicto como no lo tiene un, lo que sería simplemente un periodista cualquiera, que es a, a pie de terreno y hasta donde puedes ir con la mirada. Él quiere un conocimiento más global. Él más quiere simple. a pie de pájaro, ¿no? Ser como un dron ahora mismo justo, sería. Justo, Entonces él busca eso y entonces él se plantea, con los conocimientos que él tiene de esotéricos de la época, se plantea hacer un viaje astral y así lo pone en una en una de las crónicas periodísticas de esa corresponsabilidad que hace desde París. Él fracasa en el intento de hacer el viaje astral y lo sustituye por qué? Alquila un avión. <risa>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 Más rápido es el mecanismo, ¿no? Mira, aquí se va en un avión recorriendo el frente por las nubes y así tiene una perspectiva que se claro. aproximaba bastante a ese, viaje, a ese viaje astral. ¡Qué bueno! Pero sí, sí, es muy, muy particular. ¿Te haría muy particular. fotografías, a lo mejor? No sé si, no recuerdo si hace fotografías, pero él estuvo haciendo varias, él le, le contrata al imparcial, imparcial, y bueno, ahí están todas las crónicas y ahora se puede consultar por internet, y yo tengo justamente, sí que me preocupé por ver cómo describía la, la de eso, experiencia eh? esta. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, también nos hemos olvidado una experiencia que vamos a contar ahora la figura hubo mucha gente que tuvo experiencias que decían haber visto al camarada blanco Sí, es que yo por eso digo que, que me parece un poco mmm, tremendo que no se haya utilizado como argumento de, de terror, ¿no?, de, de todo el tema de la Gran Guerra, porque solamente os doy unos datos así para situarnos la magnitud que tuvo el conflicto. Se calcula que hubo más de 70 países involucra, involucrados, o sea, que fue un gran conflicto planetario como nunca había habido antes, y eso indica que de alguna manera estaban eh, implicados también en esta guerra alrededor de 800 millones de personas, de los cuales 70 millones llegaron a ser movilizados. Hubo 9 millones de muertos, uh -huh. el doble acabaron padeciendo secuelas físicas o mentales y en cuanto a algunas batallas, solamente por ejemplo dos batallas llegan a tener una serie de cifras que alcanzan realmente magnitudes de tipo de hecatombe nuclear sí, sí, sí. porque son por ejemplo la de Verdun o la, de, o la del SOM Son batallas que algunas se calculan por encima de 800.000 bajas. Entonces, claro, todo esto podemos imaginarnos que ¿qué provocó una gran crisis de conciencia, uh -huh. unas grandes dudas, es decir, los ateos hicieron creyentes, los creyentes hicieron ateos. Eh, hay un momento dado en el que claro se transforma como decir una guerra de religión y en esa transformación en guerra de religión eh, incluso, por ejemplo, hay anécdotas de cómo soldados protestantes cuando pasaban por conventos católicos pedían rosarios. Cosa que en principio es incompatible con su creencia. Bueno, porque ya realmente se había convertido en, una auténtica, en un auténtico talismán el Rosario. Claro, era como supervivencia de todas formas... Creo que también había muchísimas muertes de gente que ya no es que eh, les llegara una bala del enemigo, o incluso fue fuego amigo, sino que es que se quedaban enterrados vivos en las trincheras. Es que, claro, es que yo creo que el cambió primero porque la, ahí hay un hay un choque un poco de, de perspectivas. Eh, tenemos una forma de hacer la guerra tradicional, que era la que se venía pues desde las grandes batallas del siglo XIX, y de pronto con un armamento absolutamente nuevo. Lo que ocurre es que hay un gran cambio. Es una muerte invisible y es una muerte en envolvente. 20, porque claro, ahora ya la muerte te puede venir por todos lados, te puede venir por las alturas te puede venir por francotiradores porque han mejorado las armas de precisión y también por ejemplo el gas mostaza todo lo que era, toda esta guerra química que hasta entonces no se conocía, entonces ni siquiera estando en tu propia trinchera podías estar tranquilo, entonces esa incertidumbre generó tal, como decía tal crisis de conciencia que es lo que algunos eh, historiadores de la época o, o de historiadores actuales han denominado cristianismo difuso se creó una especie de cristianismo de emergencia que no tiene nada que ver con lo que es el cristianismo ortodoxo, que todos los capellanes que están allí en eh, las trincheras no saben ni cómo gestionar la fe de los soldados, porque todo absolutamente eh, era contradictorio. Había de pronto una sensación de impotencia absoluta para los soldados, pero también a veces como de omnipotencia si tenías una una pata de conejo. Ya te daba la tranquilidad existencial de decir, bueno, me puedo enfrentar a todo. Y claro, esto hace que sea el, el, el lugar perfecto y una especie, como decía, de microcosmos mágico uh -huh. en el cual surge de todo. Y hay muchísimas leyendas, sobre todo de aparecidos, que es un poco lo que, lo que decías tú, Bruno, ¿no? El, el tema, por ejemplo, del el camarada, camarada blan blanco. El camarada blanco, ¿no? Esto es una historia... Eh... Se para salvar la vida, pero es que era capaz de todo. Es que es una historia también muy, muy curiosa, ¿no? Una de estas historias que hay de, de apariciones, este de camarada blanco, este hombre de blanco, eh, surge realmente a partir de un relato que hace George Casey, que es un autor o un autor, un autor no, perdón, es el reverendo eh, Liden el que lo, lo escribe en mayo de 1915, escribe una historia protagonizada por este soldado que es George Casey y él cuenta, es un como digo en una en un escrito, una especie de boletín eclesiástico, habla de la asistencia de un hombre blanco que parece ser que ayudaba a los heridos cuando estaban en, en situación, cuando estaban en dificultad. Parece que él, de pronto, en algún momento dado, en las batallas ahí en el frente francés, llegaba a extender los brazos, como si estuviera crucificado, y las balas le atravesaban y no ocurría nada. Uh -huh. Este soldado que, que comento, George Casey, parece que cae, como decía además Silvia, en, en lo que es la contienda, hay una serie de explosiones, pierde la conciencia, se ve de pronto en un socavón enterrado y ya cree, se queda absolutamente quieto porque teme que los alemanes lleguen a su lado y lo, lo rematen entonces se queda allí hasta que es la se, um, cae la noche sí. completamente y en ese momento escucha los pasos sigue manteniéndose en silencio y de pronto ve a este hombre blanco a este camarada blanco con los brazos extendidos empieza a escuchar ráfagas de los alemanes que siguen disparando coge el cuerpo del soldado este camarada blanco se lo lleva Y en ese momento también el soldado pierde la conciencia y se desmaya. Y aparece en una cueva con este camarada blanco cu cuidándole las heridas. Y se fija el soldado que el camarada blanco tiene también como una perforación en las manos. Ajá. Y luego se fija en los pies y también tiene como una perforación. Y claro, empieza a pensar... Pero un estigmatizado pensaba que era Jesús, ¿no? Claro. Pensaba claro. que era Jesús, ¿no? Y entonces, claro, todo esto es el relato de un reverendo que escribe en un boletín, en el año 1915, al poquito de, de mayo... ¿Se, de... ¿Se supone que este soldado se lo había contado a él, o cómo? Claro, entonces él simplemente parece que esto es así. Bueno, realmente esto es una historia que seguramente... Es una historia moralizante e inventada por este reverendo. El problema es que esta crónica se empieza a publicar y a, y a reimprimir en diferentes boletines, incluso en revistas espíritas. Y ahí empiezan a escribir muchísimos soldados que dicen que efectivamente han conocido al camarada blanco y que coincide exactamente la descripción que aparece en este relato con lo que ellos están viviendo. Entonces, es muy interesante porque aquí nos, nos encontramos como eso, la ficción se transforma en realidad o al revés, ¿no? Pero en principio era el relato inventado por un reverendo que simplemente había querido hacer pues la típica eh, historia uh -huh. un poco ejemplarizante, pero también para consolar las almas, ¿no? Sí, y pero es, es un eso poco como... significa, en cierto modo, que también en la Primera Guerra Mundial y con estos temas existieron informaciones virales, como la del camarada Blanco, que se fueron extendiendo. Fueron auténticas leyendas... De... Real o no real, pero ese era el origen, eh, pero eh, se extendió la creencia en la existencia de ese personaje casi casi divino. Y, y la atmósfera emocional que os contaba antes, que se vivía, claro. ¿no? Que, que hace que, que, bueno, que a lo mejor alguien había tenido, porque aquí hemos hablado en muchas ocasiones del tercer hombre. Exacto, es igual. Es que era es que justo lo, lo que te iba a comentar lo del tercer hombre cuando estás, que estás perdido en la, en la tempestad, estás en la montaña, estás en la nieve y no sabes por dónde tienes que ir y esa persona te ayuda a elegir ese camino para salvarte. Era justamente pues, lo, lo que iba a comentar. Pues justamente lo que, lo que ocurre es que, como digo, seguramente estos soldados que... que se identificaban con el relato de este referendo o de luego yo digo que fue replicado la, la misma crónica en revistas por ejemplo espíritas y yo tengo por ejemplo hay algunas cartas de gente de soldados que como digo escribían a esta revista esp espírita diciendo no no es que a mí me ha pasado o conozco gente en el hospital heridos soldados heridos que cuentan y que cuando yo les he leído el relato dicen no no este era el camarada blanco Qué hasta bueno. el punto de que llegó a desarrollarse el cristo de las trincheras una devoción al cristo de las trincheras porque como digo surgieron devociones muy localizadas en el frente y también igual que estaba el Cristo de las Trincheras también había por ejemplo algo muy habitual que, que aparece en muchas revistas eh, dando protestantes como católicas es por ejemplo lugares como de poder lugares que han quedado al margen de, de un asalto o de una explosión y ha quedado justamente eh, intacta pues a lo mejor la escultura de una virgen o un crucifijo en una pared y resulta que están todas las balas, todos los impactos de bala alrededor, pero en cambio a la, a la estatua no le han dado. Eso se repetía muchísimo, se hacían estampitas uh -huh. y luego iban acompañando a los soldados en el fondo. Claro que era como que te protegían. Uh -huh. Una de las cosas a que también describieron muchos soldados es que se había encontrado con las llamadas... Damas blancas. Claro, ¿Qué era es, esto? es el equivalente a lo que, un poco lo, lo, la, la, otra, la otra parte. Igual que tenemos estos eh, camaradas blancos, pues también lo tenemos en femenino. Eh, la figura de la dama blanca, también aquí hemos hablado en muchas ocasiones, es una, una especie de, de aparición universal. A veces se va a concretar en apariciones marianas, pero en otras ocasiones simplemente es una mujer que no está muy clara mmm, a qué, digamos, adscripción religiosa pertenece. Aquí, por ejemplo, yo tengo un caso. Donde eh, ya se hablaba de la Dama Blanca Dentro de las, de las leyendas que decían Cómo iba a acabar la guerra Había una leyenda que circulaba mucho En, en la prensa de la época Y es que decía que la dinastía eh, alemana Iba a, a sucumbir En el momento en el que una mujer Vestida de blanco anunciara su fin Alguien se le Ajá. tenía que aparecer Y entonces bueno, pues se supone que transmitiría ese mensaje Y sería como ya el punto final De la guerra y de la dinastía uh -huh. alemana Tal es así Que en el año 1916, la resistencia que actuaba en Bélgica frente a los invasores alemanes, porque claro, Bélgica quedó bajo, bajo dominio alemán, bajo dominio germano, pues la resistencia, la red clandestina que hacía frente a los invasores se llamaba la Dama Blanca. Qué se bueno. en ese nombre, un poco aprovechando el, el mito. Pero luego hubo una serie de apariciones, que en algunas se van a concretar, en la más conocida, digamos, dama blanca, va a ser Fátima, que es la que luego ha llegado posteriormente. Pero tenemos, por ejemplo, en Francia una, un caso que, que yo recupere de la prensa y que es muy poco conocido, que es una niña de 18 años, Josephine Clement, que, bueno, pues a esta mujer es una pastorcilla, de pronto se le va a aparecer una dama. Eh, en el verano de 1915, en agosto y lo, la, la prensa local empieza a anunciar esa aparición al principio no se sabe quién es porque la dama no se identifica pero poco a poco se empieza a asociar a esta dama con Juana de Arco e incluso a esta pastorcilla se la empieza a decir que es como también la dama de Orleans porque... Claro, es que ahí estaba, claro es que cuando has, has mencionado el, el nombre decía que incluso ella era como la, la superviviente que era la Juana de Arco Real que había sobrevivido Ella ella lo que dice es que además coincide, claro, que ella escucha voces, que nadie, nadie más que ella ve a esta, a esta mujer, a esta dama blanca, y entonces esto, ella, eh, la, la aparición, empieza a decir que cita a toda la gente para asistir a un gran prodigio que tiene que ver con el sol. Uh -huh. Y es que es muy similar a lo de Fátima. O sea, que claro, ya vemos que claro. Hay ¿Qué también ocurrió en esa fecha. Ciertos códigos, dos años después, lo claro. vamos a tener. Esto es en el 15 y en el 17 bueno, tenemos... Bueno, y, y Juana de Arco, además, también ella era como una especie de, de, de líder que iba a conseguir que la guerra de los 100 años pues se terminara. Claro, por eso aquí por eso aquí tenemos... Yo aquí también veo un poco cómo se amoldan las cuestiones, de este tipo de apariciones a las culturas. Evidentemente, en Fátima no se podía aparecer Juana de Arco porque no es un referente portugués pero en cambio en Francia quedaba Exacto, la duda ¿era sí, la Virgen? Claro. porque ha habido apariciones muy famosas ¿no? como las de Lourdes por ejemplo, la Salet, pero también podía ser Juana de Arco, ¿no? entonces aquí al final se decanta y se supone que es Juana de Arco y en estas apariciones eh, dice que todos los que asistan el 2 de agosto a esta reunión Eh, van a poder ver en el crepúsculo, tienen que esperar a que se ponga el sol y ahí van a ver en el horizonte tres cruces. Y además una piedra, aparecer una piedra con unas, inscri unas inscripciones debajo muy extrañas en las cuales va a estar la clave para conocer cómo va a acabar la guerra. Ahí va. Todo esto se publica en la prensa de la época y, naturalmente, empieza a convocar bastante gente. Uh -huh. La primera vez van 1.500 personas, aproximadamente, según los diarios. Eh, no pasa nada, no pasa nada, porque dice que la, la vidente en este caso, esta niña de 18 años, dice que detecta mucha incredulidad. Y entonces suspende la, la aparición hasta 28 días después, hasta el 30 de agosto. Y el 30 de agosto ya se, ya aparecen allí miles de personas, miles de personas, una barbaridad. Y lo que ocurre es que tampoco pasa nada. Dicen que sí que hay, eh, hubo algunos testimonios en la prensa de la época de gente que sí que vio las cruces, por ejemplo, en el horizonte. Eh, ella afirma, la vidente dice que sí que lo ha visto, pero que como la gente está montando tanto jaleo... Sí, que son muy incrédulos y que no lo ven. Pues que no lo ven, ¿no? Y entonces luego ya la noticia se diluye, yo no he podido encontrar más crónicas, pero de este evento se llegaron a hacer estampitas... Eh, donde aparece ella, la niña, rezando con, con el ganado, con los con, con todo lo que son las ovejas, e incluso se comentaba en la época que cuando iba a, aparecer, iba a suceder ya el evento de la aparición, las ovejas dejaban de pastar y se ponían mirando hacia el crepúsculo... <risa> Sí, sí, porque claro, esto también es muy importante, es como, como cómo advertimos lo sobrenatural, pues un poco en cuestiones del entorno, el silencio que se hace, cómo reaccionan los animales, si se para el viento, es decir, son señales que para aquellos que no son videntes y que no pueden ver la maravilla, pues lo único que les queda es... Con Están mirando hacia un punto que ahí hay algo, claro. Claro, entonces decían que las ovejas, pues sí que parece que sí que estaban, advertían que algo raro pasaba. Durante esa guerra, la Primera Guerra Mundial, las apariciones de Fátima, todos las hemos comentado, sabemos qué es lo que ha pasó pero es que no es ni mucho menos la única aparición de esas de características que se produjo no claro las apariciones marianas en, yo, a mí eso es un tema que a mí me, me ha interesado mucho y lo que lo que eh, además eh, yo estuve hace dos años en un congreso allí en oporto donde justamente mi ponencia era que ahora, ahora saldrán publicadas las actas eh, en la universidad de oporto eh, en la Universidad de peso porque hay varias en oporto Pues eh, resulta que, que, bueno, ahí lo que lo que comentaba es que eh, hubo muchas apariciones. Lo que pasa es que realmente la única que ha sobrevivido ha sido la de Fátima. Sí. Pero no es ni la más original ni la más prodigiosa de la época. Yo, yo ahí presenté como 12 o 13 apariciones distintas que he podido enterarme, pero hay algunas que seguramente aparecerán en archivos y hubo, por ejemplo, una ola de apariciones que está solamente en documentos militares italianos, eh, en la cual se ve que hubo un montón de niños de pueblos en la retaguardia, Que empezaron a ver a la Virgen y que además avisaban eh, cuándo iba a acabar la guerra. Entonces tuvo que intervenir el ejército porque, claro, eso era un poco, podía desmoralizar a la gente, porque si de pronto la Virgen te dice cuándo va a acabar la guerra, los soldados dirán, ¿para qué voy a ir yo al asalto si me puedo, sí. es, puedo escurrir un poco el bulto? Y entonces, claro, era un problema de que tuvieron que gestor, gestionar las autoridades, los oficiales y tal, para, para que no se divulgara esa información. Y se conservaban las cartas que enviaban los familiares a los soldados que estaban en, en primera línea. ¿no? Pero, por ejemplo, ya desde el primer momento hay un fenómeno que se llama el milagro del Marne. El Marne es uno de los, de los ríos do, que se convirtió también en frente de combate en, en la Primera Guerra Mundial, y es que a los pocos meses de comenzar la guerra, los alemanes hacen una gran ofensiva por Bélgica y avanzan muchísimo terreno hasta el punto de que están casi, casi, eh, pueden conseguir hacer que caiga París. Y, y prácticamente a la altura del Marne, de pronto, cambia la dirección cuando parece que van a ganar los, los alemanes, que tienen ya todo el, el paso franco para conseguir sus objetivos, y vamos, prácticamente anochecer en, en la Torre Eiffel pues resulta que, que, consiguen, que de pronto eh, se retiran, los ingleses consiguen detener el, el fuego, la, los aliados entre los franceses y los ingleses consiguen detener el, el paso, y se considera como una gran victoria esta, esta batalla del Marne, y se habla del milagro del Marne por una razón, y es que justamente esa retirada, ese reflujo de las tropas germanas ocurre el 8 de septiembre, que es la fiesta de la natividad de la Virgen María. Y claro, piensan que hay una asociación entre... El claro, guía, porque en principio, cuál era el ¿cómo justificaban que se retiraran de allí? En principio, no parece que hubo como... Eh, yo lo que, lo que he leído sobre el tema es que parece que sí que ofrecieron una oposición importante, sobre todo con un determinado fuego eh, los ingleses, y eso hizo que en ese momento los alemanes, por lo que fuera, prefirieron retroceder y esperar a lo mejor otro momento es cierto que también los iglesias tuvieron que retirarse o sea que tampoco, como que quedó un poco en tablas pero por lo menos se paró el golpe, el ímpetu de las tropas germanas y el asalto a París como fuera, el caso es que se difundió sobre todo por círculos católicos que esto había sido la providencia de la Virgen claro. y que además la Virgen, como estaba del lado de los, de los franceses y esto quedó así, simplemente como una, una asociación cronológica, ¿no? lo que se llama un poco sincromisticismo, que es esa coincidencia, convertir el tiempo en algo mágico Bueno, pues dos años después empiezan a publicarse testimonios de soldados que dicen que vieron a una dama blanca en el frente, también extendiendo los brazos, y que los mmm, balazos no le hacían nada y que en cambio transmitió una gran paz a los soldados. Esas crónicas se transmiten después, es decir, como que el milagro... Que eso ha existido siempre, en cierto modo. El hecho de que eh, los eh, bandos eh, en Liza, en este cualquiera de los bandos, eh, siempre piensan que son... Eh, Bueno, que que la divinidad, que Dios está con ellos. Es que los, los sacerdotes... Y los, lo utilizan... y bendicen un las poco comprensible, pero, pero pasa... Los sacerdotes bendicen las armas sí, sí, de todos sí, sí. los bandos, o sea que, que no y hay problema. Y problemas. eso ya existió entonces, y eso existió claro. en esa guerra mundial en donde... Parece que acababa un tiempo y empezaba otro, pero se mantenía una serie de creencias eh, que han existido siempre y que todavía existían en la Primera Guerra Mundial. Aquí hay un momento en el, que, en el cual incluso muchos creyentes, como os decía antes, eh, empiezan a tener muchas dudas en su fe, porque a, a la guerra se va con mucho entusiasmo. Primero se va sin querer, porque es una guerra que nadie espera a partir de un atentado local en un punto casi sí, sí, remoto, sí, sí. ¿no? en Sarajevo, tal la cosa se va envenenando, se va envenenando, y al final acaban una guerra, y al principio todos van con gran entusiasmo, porque además venían de una época de cierto crecimiento económico, no eran los años 20, que vendrán después, pero sí que había venido un, una cierta prosperidad, y es cierto que se ve en las crónicas de la época que esto iba a ser dos días, que iban a ganar los alemanes o los ingleses o los franceses, que lo tenían muy claro, y que la juventud iba alistándose... Pues, como digo, con gran optimismo. Y luego, claro, empieza a ocurrir lo que lo que os he estado comentando, ¿no? Esas cifras demoledoras, empiezan a venir todo lo que son los heridos, los muertos, y la cosa cambia, y se pasa del optimismo al pesimismo. Y es ahí cuando, claro, eh, incluso hay una serie de encíclicas del Papa que no es capaz de explicar qué es lo que está haciendo Dios. Claro, claro, claro, claro. ¿Cuáles son los planes divinos? Incluso él, el Papa, en ese momento, lanza como una especie, no de profecía, pero dice como que se verán un poco las señales de lo que quiere decir Dios que, que, que está tolerando toda esta masacre de la humanidad ¿no? y sobre todo que imagínate la cantidad de familias que ha pasado cincuenta veces que es que se quedaba sin ningún hijo No, no, claro, es que aquí aquí es, eh, ya te digo que es, que es absolutamente brutal, porque sí que se nota mucho ese cambio del optimismo al pesimismo, o sea, de, además ahí tiene escritos, por ejemplo, Walter Benjamin, muy interesantes, sobre cómo, cómo él ve que están regresando los soldados, y cómo está eso impactando realmente en las mentes de la época, y, y ya digo, que el, que el propio bestseller de la época sea el libro de un espíritu, dedicado a un eh, chaval, a un joven que había muerto en el frente y que se comunicaba con el más allá, demuestra la sensibilidad de la época y cómo realmente es el gran auge, por ejemplo, del espiritismo. En eh, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres se hincha a recoger casos de apariciones de soldados difuntos en sueños de personas. Es una época en la que hay muchísima transmisión también de, de mensajes telepáticos. Se practica también el sonambulismo, que es como el hipnotismo de la época, de ejercicios para hipnotizar a la gente y que vaya también con su cuerpo etérico hasta el campo de batalla. Eso también aquí mía. en España con un poco lo que quería hacer, para Gingla no se le ocurra de la nada, sino que es que está hasta cierto punto de moda este tipo de cosas. ¿no? Por eso digo que es un gran microcosmos mágico. No es que mágico, un viaje astral porque se lo él ¿eh? sino porque eso existía mucho en esa época y como nos decía existían una serie de creencias religiosas muy vinculadas también al mundo del misterio al mundo de los enigmas que seguramente estaban detrás de este caso que después se explicó pero el caso de los ángeles arqueros Sí, bueno, esto es uno de los de los grandes clásicos que parece un poco, coincide un poco con lo del camarada blanco ¿no? esto es lo de la famosa batalla de, de Mons es una una de las grandes batallas que hubo también en el, justo también a poquito de, de comenzar la guerra el 23 de agosto de 1914 en este momento parece que los alemanes también superaban en número a los combatientes ingleses y gracias también a, a la tenacidad de los ingleses consiguen parar el asalto de los de los alemanes y que se retiren bueno, hasta aquí la historia queda también como una gran proeza del ejército inglés pero resulta que, que se publica en Inglaterra un relato que se llama Los Ángeles de Mons y el autor de este relato es eh, Arthur Maiken que lo llama los arqueros y que dice que, que lo que ocurrió realmente en esa batalla fue que en un momento dado aparecieron ciertos fantasmas arqueros eh, dirigidos por San Jorge de Capadocia. Oh, y que estos eh, lo que estaban haciendo era recuperar realmente una antigua batalla que se había producido en el año 1415, donde se habían enfrentado ingleses y franceses. O sea, que realmente eran como cadáveres o difuntos de aquella mmm, batalla medieval que ahora resurgían para apoyar a los aliados frente a los alemanes. Él lo, cuenta esta historia, este relato se va a difundir por diferentes parroquias, como digo, claro, aprovechando un poco también eh, estimular la fe de la gente, y se va a tomar como algo real. Y vuelve a aparecer lo que os comentaba antes, hay gente que dice que empezó a ver los arqueros, y se genera una gran polémica en la época de si esto es verdad o no es verdad. Eh, al final, como digo, eh, se ha demostrado que no, que, que surge de una ficción y que nada de eso ocurrió, Pero ¿sabéis qué autor se inspiró en este acontecimiento para una de las novelas y lo podéis, lo habéis visto en, en el cine? Eh, pues eh, sí, eh, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Aragón, cuando convoca todo lo que es esa huésped claro, de soldados, muertos, muertos. está inspirado en esta batalla. En Los Ángeles de Món es lo mismo, es tratar de recuperar esa legión perdida y que se ponga de tu lado. Bueno, pues por lo menos sirvió para inspirar esa genialidad eh, literaria. Y la Primera Guerra Mundial, como toda guerra que se precie, tiene un batallón desaparecido. Tiene un batallón, hombre, este batallón desaparecido además ha sido hecho las delicias de la ufología también de la, de la época, porque es el famoso batallón perdido de Gallipoli, uh -huh. en agosto de 1915, se intenta abrir un segundo frente por, por Turquía, y se hace un desembarco aliado en Gallipoli, que también es una famosa película, y bueno, que realmente sale bastante mal para lo que son las tropas australianas, mm -hmm. las tropas inglesas y francesas, sale bastante el Gibson, mal. El jovencito. exactamente Y bueno, pues entonces ahí se comenta que hay, una, hay un momento dado cuando se intenta asaltar una de las colinas, que el cuarto ejército, el cuarto regimiento de Norfolk intenta asaltar la colina 40. Eh, va al asalto, se ve que en ese momento, según cuentan, hay como una espesa niebla, esa niebla incluso al quien la describe como con tonos metálicos lo que ha dado a pensar que realmente podía ser una especie como de, de entidad ufológica, de ovni o algo por el estilo de nave, porque es una niebla en la cual envuelve absolutamente a este regimiento y de pronto cuando se levanta la niebla allí no aparece nadie, no queda ningún soldado esta es la crónica que cuentan dos supuestos supervivientes o soldados que estuvieron en la zona y que pudieron ver este fenómeno, que lo cuentan, eh, bueno, miento, tres, tres supervivientes neozelandeses de esta Primera Guerra Mundial, lo cuentan en el año 1965 en la revista Space View. Y cuentan exactamente esto. Claro, a partir de aquí, y de que se supone que no se sabe qué pasó con esos cuerpos, que luego cuando ya son derrotados los turcos el ejército inglés, pide, reclama los cadáveres de porque ellos lo que pensaban es que habían sido detenidos, habían sido convertidos en prisioneros de guerra, entonces naturalmente dice que se les devuelva, que ya se ha acabado la guerra y el ejército turco dice que no tienen idea de qué le están hablando, que, que, que eso de ese regimiento que ellos no tienen noción de que existan y de que haya estado por allí, ni nada de nada entonces, lo, como digo estos supervivientes neozelandeses um, dan esta entrevista a esta revista en 1965 y se empieza a incluir esto como uno de los grandes enigmas de la primera guerra mundial Pasa al mundo de la ufología, porque también estamos en los años 60, claro. y se incorpora todas las crónicas pues pues típicas de Jacques Berger, del de, de retorno de los brujos, no todo esto. Y lo cierto es que luego, cuando se fue a buscar a los neozelandeses que supuestamente habían hecho la entrevista, tampoco aparecieron por ninguna parte. Eh, la revista tampoco facilitó ningún dato, y es más, al poco tiempo también desapareció. Entonces, cuando se trató de indagar qué es lo que había pasado, no se tenían fuentes. Y lo cierto es que, ya digo, ha ido pululando esta historia de escrito en escrito, sigue estando por ahí, rodando mucho por internet, aunque ya eh, años después, buceando en, las, en los periódicos de la época, sí que se ha podido saber lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Y lo que ocurrió es que, efectivamente, eh, este regimiento asaltó a la colina y seguramente fue detenido o masacrado por los turcos lo que pasa que seguramente en lugar de eso hubiera sido una especie de crimen de guerra porque deberían haberlos capturado y no haberlos eh, matado se hicieron los locos y lo que hicieron es que claro hay una es que lo curioso es que hay un informe que sí que se supo en la época un informe de 1919 hecho por un reverendo por el reverendo Pierre, Port, eh, el Pierre Pont eh, Edwards que describe que él estuvo allí en la zona y estuvo y llegó a encontrar la fosa común de los soldados De hecho, pudo hablar con un granjero turco que le comentó que efectivamente que había habido soldados ingleses retenidos en la granja que luego habían sido asesinados y que gran parte de ellos habían sido arrojados a la fosa común. El problema es que este sacerdote solamente pudo identificar con claridad a dos soldados, pero el resto no. No se sabe muy bien por qué este informe luego no fue tomado en consideración quedó un poco sepultado pues imagino que con todo lo que eran las víctimas de la época y todo el mundo se olvidó de este incidente hasta que en el año, como digo, 65 Esta revista mmm, retoma. Esta, lo retoma, pero ya como un misterio, como digo, omitiendo esta parte. Y ha sido ahora, una vez que se ha vuelto a bucear en los archivos, cuando se ha esclarecido el, el suceso. Y hablando de revistas, eh, por cierto, eh, Juan José Sánchez Oro, una revista, la revista española, la revista Historia de España y el Mundo, tema revista. de portada, eh, la conozco de algo, tema sí. de portada, Las luces en De la edad de Media... Tendemos a pensar que de la Edad Media es un momento de oscuridad, es un túnel. Bueno, también hubo luces y cuentes tú en esta revista, en este reportaje, cuáles fueron algunas de esas luces. Por ejemplo, algunos de esos descubrimientos y grandes innovaciones que se hicieron y que fueron muy importantes para el futuro. Sí, yo además, ¿qué te voy a decir? Yo, me, cuando hice la carrera, me especialicé en medieval. Entonces, yo mi, realmente, mi vocación era medievalista. Sí. Entonces, claro, para mí es una, una etapa que le tengo muchísimo cariño. Una etapa de mil años, eh, pensamos que es una etapa negra. Bueno, habría de todo. Claro, lo que pasa es que, que tiene el estigma de que lo han llamado como los siglos el eh, edad oscura. Exacto, sí. Por, por una cuestión de que cuando llega luego el Renacimiento, los, los, las grandes élites interesan los humanistas de la época como que quieren marcar distancia con el periodo anterior. Sí. Entonces, claro, cargan un poco las tintas sobre ese periodo. Pero realmente que, por ejemplo, el propio Renacimiento fuera lo que lo que fue, fue gracias a todo lo que se había ido ya incubando en la, en la Edad Media. que seguramente Media. es una edad mucho más oscura que la Edad Media, el Renacimiento. El, eh, muy rápidamente, Juanjo, eh, algunas hay cosas, algunas innovaciones, algunos inventos, algo que... Digamos, ¿esto fue en la Edad Media? Pues sí, fue en pues, la Edad Media. Pues mira, yo voy a poner, hay un ejemplo que pongo en el, en el artículo porque me parece muy, muy sutil, que fue muy influyente, porque nos puede parecer, me gustan mucho esas pequeñas cosas que tienen un una gran un impacto casi también un poco de manera subterránea. Y yo ahí le dedico bastante espacio en el artículo al reloj mecánico. Ajá. La aparición del reloj mecánico, que es también una especie de asociación con la idea del maquinismo, transformó no solamente lo que fue controlar el tiempo, que es fundamental, sino además una concepción de cómo era el universo. Y entonces se introduce el concepto de universo mecánico que fue, va a ser fundamental para revolucionar la ciencia, para entender cómo están conectados los diferentes fenómenos que hay en el cosmos. Y eso se encuentra en la revista Historia de España y el Mundo, las luces de la Edad Media, un reportaje de Juanjo Sánchez Toro, que como siempre aquí en el Círculo Secreto nos ha contado cosas fantásticas, esos prodigios de hace casi un siglo. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. en Onda Cero la rosa de los vientos era Venecia la tierra bajo el agua un cartel anunciaba una exposición los inventos de Leonardo y es que no solo pintó era un genio y el genio en sus códices también dibujó Una serie de inventos, algunos muy bélicos, otros no tantos. Algunos se llamativos como el autónomata o el barco de palas. Diseños en bizarros, bizarros, muy bizarros, inimaginables pero fantásticos todos ellos. Leonardo da Vinci, protagonista esta noche en El Mundo Bizarro. Protagonista con David Zurdo. David, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David C. De Zurdo, autor del libro en Oberón se encuentra Leonardo Bavinci el genio detrás del genio. Bueno, pues ese genio también hizo una serie de inventos y los dibujó y se encuentran en sus códices. Sí, así es, así es. Leonardo, de hecho, él mismo se consideraba más un ingeniero, un hombre de ciencia un observador de la naturaleza más incluso que un pintor muchas de las de las investigaciones que hizo eh, relacionadas con el arte pues tuvieron una, una vertiente también científica o sea que podemos decir que es un hombre que tuvo un espectro muy amplio creo que eso prácticamente todo el mundo lo sabe en cuanto a sus intereses y al conocimiento y que y que bueno pues dio saltos muy grandes de su tiempo y que a veces pues le frenaron los materiales o los motores que había en la época estos eh, cuadros estos eh, dibujos estos inventos certifican lo que era Un hombre renacentista, ¿no? Bueno, es que él prácticamente es... Eh, a mí me gusta definirle como hijo y padre a la vez del Renacimiento. Claro. Porque, por un lado, no, no surge de la nada. O sea, Leonardo tiene, evidentemente, un sustrato que, está, que es anterior a él. Y que, bueno, incluso tiene personajes de los que, entre comillas, copió, o al menos se inspiró en ellos, ¿no? De, a, a algunos personajes anteriores a él, como, por ejemplo, Tácola que tenía dibujos muy similares, de, de máquinas también y todo esto, casi un siglo antes, pero luego también es cierto que él es el que da eh, las pautas que hoy en día consideramos, pues, o, como, o como llamamos el Renacimiento, o sea, ese siglo XIX en el que empieza, y, y conectamos con él ahora, ¿no? ese siglo XIX en el que se empieza a mirar otra vez a la época de Leonardo y se ve que hubo grandes genios y grandes saltos en cuanto a la concepción del mundo del arte, de la filosofía, de la ciencia, de todo. Y vamos a hablar de algunas cosas que concibió. Por ejemplo, que hemos mencionado, Que es fantástico, ese barco de palas, o barco con palas. Sí, sí, sí, él, él inventó un barco, un barco de chi de palas, como los de Mississippi, para que todos nos entendamos, esos barcos que surcaban el río Mississippi, que tenían unos, unos rotores de palas en los laterales del barco, y que así permitían, bueno, pues como una parte hería el agua porque estaba en la parte de abajo y la otra en el aire, pues no hacía ese mismo efecto de impulso, lo que podía hacer el barco era, previo a las hélices, impulsarse. Bueno, pues esto Leonardo ya lo inventó eh, cuatro siglos antes, y lo inventó, eso sí, claro, con el movimiento humano, eran personas las que tenían que accionar las manivelas para poder mover estos barcos, este barco de palas o estos, estos rotores del, del, del barco de palas Es muy curioso ver que, que bueno pues que se adelantó mucho al concepto del impulso del barco, yendo más allá de lo que era en aquel momento, que lo único que se conocía era el, el aprovechar el, el viento. Por ejemplo, también una de las cosas hay que pintó y que dibujó, eh, y que creo en muchos de esos inventos o casi ninguno se llevó a la práctica, pero eran todos realizables, pero el más llamativo sin duda es el autómata. Sí, el autómata tiene una particularidad, además, porque claro, los mecanismos de relojería ya estaban desarrollándose en la época de Leonardo, ya llevaban un tiempo, eran mecanismos que habían alcanzado en algunos países del norte de Europa, pues una precisión, una perfección ya muy elevada. ...aunque eran mecanismos muy grandes... ...y Leonardo lo que hace es que aplica estos, estas técnicas... ...o estos, estos desarrollos a un automata... ...lo más interesante del automata... ...no es ya que fuese capaz de moverse... ...o de realizar ciertas acciones... ...que dentro de lo que cabe... ...pues sería sorprendente... ...pero no sería tampoco tan genial... ...lo genial es que el automata de Leonardo... ...permitía eh, programarlo, vamos a decir... ...siempre de una manera antecomillada... ...¿por qué? ...porque tenía diferentes programas... ...que, <coughs> que permitían que realizara distintas acciones... Es decir, que el automata no tenía simplemente un mecanismo de relojería fijo que dijese, bueno, pues esto es lo que hace el automata. No, no, se podía reprogramar con una especie de, también de tarjetitas y lo que hacía el automata era realizar diferentes acciones con esto. Lo que podemos decir es que se adelanta también al concepto de programación, no solamente al, al hecho de haber creado un automata, sino al, al haberlo programado. Es que era un auténtico pionero porque también una de las cosas que las que se ocupó era a ver cómo intentaba que el hombre pudiera volar. Sí, claro, el vuelo, la verdad es que él no llegó a comprender, es curioso esto, el, el concepto del ala moderno, no el, el concepto del vuelo actual. Él diseñó más bien planeadores, uh -huh. que no son exactamente lo mismo que volar, o sea, planear, cuando no puedes ascender a adrede no se considera volar en sí mismo, sino más bien planear, y es lo que él consiguió desarrollar. Pero curiosamente, el helicóptero de Leonardo, que es. que es muy tosco, se ve de una manera, pues vemos evidentemente que no podría funcionar en su tiempo, el concepto es completamente correcto. Lo que ocurre es que él no tenía motores, no había motores en la época, ni, ni tampoco materiales, pero sobre todo fuentes de energía que le permitieran haber ido haciendo pruebas y a través de esas pruebas yo estoy seguro de que hubiese conseguido elevar ese aparato. Y también diseñó en su momento eh, armas, ¿no? Él, porque claro, él estaba al servicio de determinada gente muy importante y también hacía su, sus pinitos con las armas. Claro, Italia, las repúblicas italianas, eh, eh, pues era un, de, digamos una zona totalmente bélica, sobre ¿no? todo también por la influencia de Francia, de España en el sur. O sea, era una época y, y, y un lugar precisamente de Europa pues pues totalmente digamos, dedicado a, a las guerras. Él estuvo al servicio, por ejemplo, de Ludovico el Moro, luego también de César Borgia y, y él lo estuvo como ingeniero militar y efectivamente diseñó armas Algunas de ellas no eran, vamos a decir, del todo realizables, sino que más bien eran publicitarias. Cuando digo publicitarias... un poco publicista, habló... ¿eh? Esa sensación sí. que tuve cuando vi la exposición en Venecia, que digo oh, inventos tan bélicos algunos de ellos eran. Eh. Sí, sí, sí pero Bruno, pero hay una cosa importante, que eran muchos de ellos no eran realizables en la práctica. Sí, sí, eran sí. Eran demasiado desafolados, ¿no? Ese carro, por ejemplo, con cuchillas que podía cortar a los enemigos, todo eso no se podía llevar a la práctica, pero le sirvió para llamar la atención de los hombres poderosos que querían tener digamos armas pues más avanzadas pero realmente Leonardo yo estoy casi seguro de que salgo en algunos momentos muy concretos pero que sí que parece que arde dentro de él ¿no? ese concepto de eh, derrotar por ejemplo a la flota turca en Venecia él solo con su escafandra de buceo barrenando poniendo bombas en los barcos que están en, eh, atacando eh, quitando esos pocos momentos que quizás se dejó llevar un poco por, no sé por esa imaginación desbordante que tenía Eh, en, en realidad creo que estos, estas armas tenían sobre todo la función de atraer el interés de los futuros de empleadores, los mecenas, porque no creo que las, vamos, no se, no se llevaron a la práctica, de hecho y muchas de ellas probablemente es que no se podían llevar a la práctica. Y viendo algunos de esos eh, inventos, algunas de esas eh, cosas en las que se pensó que no llevó a la práctica, pero daba la sensación de que parecía que podían ser fruto de un psicópata, ¿eh? Bueno, es que Leonardo tiene unos rasgos muy curiosos, que son rasgos de mucha frialdad en, en sus escritos. Él apuntaba todo en sus cuadernos, que hoy bueno pues están reunidos en los famosos códices. Apuntaba todo y muchas de las cosas que apunta son muy frías. Por ejemplo, hay un momento en el que presenciando como un ahorcado había un, un complot, ¿no? en bueno el caso es que él presencia el ahorcamiento de esa persona, ...y lo que hace es que describe cómo va vestida... ...describe, bueno, pues las sensaciones... ...no las sensaciones, sino lo que lo que se ve... ...en, en, en el ahorcamiento... ...como las, los colores que tiene... ...el aspecto, su cara, su rostro... ...y las expresiones de los demás... ...pero él no hace ningún comentario que sea emocional... ...y eso uh -huh. lo mantiene a lo largo de su vida prácticamente siempre, ¿no? ...cuando muere su madre... ...acto seguido apunta una serie de gastos que tiene, ¿no? ...o sea, eh, cosas que realmente nos hacen pensar esto... ...pero sobre todo, hay un momento en el que hace... ...las, eh, las visecciones de cadáveres... en las necropsias que se llamaban en la época. Sí que se jugaba, momento, se jugaba el que le pudieran detener, porque estaba sí, prohibido. Sí. Eso eso fue durante épocas, fue aumentando, porque al principio cuando él empezó a hacerlas, era algo como si dijéramos que si se hacía discretamente, pues no pasaba mucho, pero luego es cierto que se fueron prohibiendo y al final de su vida, cuando hizo los últimos estudios ya en Roma, eh, ya podían haberle, vamos, eh, metido en la cárcel o algo peor. Pero al principio, bueno, si no se daba publicidad, entonces él frecuentaba hospitales, Y en uno de ellos, por ejemplo, hay un caso en el que hay un señor muy mayor al que Leonardo pues le hace la, esa necropsia. Pero es que ese señor mayor no estaba en enfermo, simplemente era viejo. Y pocas horas después de la visita de Leonardo, este hombre muere. La verdad es que da que pensar. Esto, unido a esa frialdad que tenía siempre, pues bueno, puede hacer pensar que él necesitaba un cadáver, quería estudiarlo, porque era muy mayor y era muy interesante ¿no? saber cómo, pues, qué es lo que le aquejaba, cómo funciona la vejez ¿no? en el ser humano y bueno, podemos imaginarnos siendo un poquito, claro, también novelescos que Leonardo interviese en la muerte de o sea, este que, pobre hombre. ¿Qué hizo de Ángel de la Muerte? Podría, podría ser, podría, podría haber sido, nada se opone y sobre todo, insisto, juntándolo con esa frialdad que también se ve en la letra y que bueno, pues eh, yo también lo he explorado bastante con personas que evidentemente conocen esto mucho más que yo, eh, desde el punto de vista de neurociencias ciencias y que analizando, ya digo, esas eh, los escritos de Leonardo, pero también eh, cómo se comportaba, cómo La relación con otras personas tampoco se daba nunca a nadie de una manera muy íntima y que todo esto es, por lo menos cuadra con una personalidad psicopática. De ahí asesinato hay sí, ningún trecho. ¿eh? Claro, pero seguramente por eso sabemos ¿eh? tan pocas cosas ¿eh? sobre este hombre, sobre Leonardo, siendo tan importante habiendo hecho tanto que ha dejado para la historia. ¿eh? Sí, de lo íntimo sabemos muy, claro. poco, muy poco. O casi nada. Sabemos en sí, los cuadros, los códices, pero... ¿qué ¿Algún novio que él, tuvo ¿no? también, no algún noviete? Sí, bueno, eh, tampoco se ha quedado eso totalmente nada, nada claro. claro en la historia. eh sí, sí. Porque también, también tiene relaciones con algunas mujeres que él toma notas y tal, pero tampoco se sabe si fueron relaciones, vamos a decir, platónicas, de amistad o de nada más. Y con hombres igual, ¿eh? o con jóvenes, ¿no? En su tiempo fue acusado, es cierto... De, de sodomía en su, en su juventud pero fue un delito que no se llegó a probar o sea que realmente de Leonardo no sabemos nada de esto bueno. también hay quien dice y tiene lógica ¿eh? que precisamente por esa cuestión que era, eh, vamos a decir, en aquel momento uno de los, de los delitos más graves que se podían cometer, quizá por eso él intentó ocultar siempre lo que sentía y lo que pensaba ¿no? puede ser El mundo bizarro sobre Leonardo da Vinci con una de las personas que más sabe sobre su figura, con David Zurdo. Muchas gracias, David, por estar con nosotros e ilustrarnos un poquito más sobre este personaje, sobre el que sabemos tanto, pero en el fondo sabemos tan poco. David, muchas gracias. Un, un personaje infinito que hay que seguir estudiando. Uh -huh. Gracias, David. Totalmente.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 Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos Un tramo en el que vamos a tener Eureka Comado Martínez Os vamos a hablar de narcisistas Vamos a tener también Y vamos a hablar del clan Rockefeller en la cara B. Y vamos a tener a Ángela Quintas, es autora del libro El secreto de la buena digestión. Y por supuesto Javier Sevillano nos contará las señales del fin del mundo. Pero antes resolvemos el enigma, la pregunta de esta noche. El personaje oculto y sabemos quién ha ganado ese concurso. Últimos eh, datos, últimas eh, referencias que nos va a contar ahora mismo Silvia Casasola. Así es, pues mira, los tres candidatos que teníamos, pues tienen grandes followers. ¿Y qué pasa? Pues que les paran constantemente para pedirles autógrafos y selfies. Y dices, bueno, pues vale, pues hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es cuando algunos fans, pues no respetan la intimidad del, del famoso, y esto resulta que dice mira, ya no puedo más. Y eso es lo que le ha pasado... A nuestra protagonista de hoy. Dime cuando, cuando, cuando. Estamos escuchando a Emilia Isobel Eufemia Ross Clark. La conocida como madre de dragones. Daenerys Targaryen... En la famosa serie Juego de Tronos. Bueno. Pues ella, al igual que decidió Jennifer Lawrence y también Justin Bieber, ya no quiere volver a hacerse ni un selfie más. ¿Los motivos cuáles son? Pues que resulta que la mujer sufrió un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad, en pleno aeropuerto, estaba hablando con su madre, diciéndole que lo estaba pasando fatal, estaba llorando, y un follower se acerca y le dice que quiere hacerse un selfie con ella. Y ella dice, oye, mira, que es que estoy fatal, por favor, es que no puedo ni respirar y el otro le importaba tres pepinos no, no, yo quiero hacerme un selfie tú te estás sin respirar, pues me da igual y bueno, pues la mujer lo pasó realmente mal, teniendo que aguantar esa situación, pero es que también contó que en otra ocasión estaba tan tranquilita durmiendo en el avión en un viaje que realizaba, pues me imagino que para sus múltiples proyectos y cosas que tiene, y otra persona la despertó para lo mismo, oye que me quiero hacer una foto contigo Y otra bueno, diciendo, pero bueno, pero ¿qué es esto, no me dejáis dormir, tengo una crisis de ansiedad, bueno, el asunto es que ella ha dicho que no puede más, debe ser que esto de lo de volar no se la da bastante bien y ha decidido que no va a posar ni una sola vez para hacerse ni un selfie, igual que decidió Bieber, igual que decidió también Lawrence bueno, ella lo que se ha dicho es que quiere mucho a sus fans, que lo que sí va a hacer es seguir firmando autógrafos y que hablará con ellos pero que selfies por favor no Así por lo menos la dan su ratito de intimidad y estará tan contenta. Y bueno, ¿y quién ha ganado nuestro concurso de hoy? Pues lo hizo en Twitter y es portero de Twitter. Así que, portero de Twitter, no sabemos tu nombre, envía a arroba, onda 0 es tu nombre, tu apellido y tu dirección y te llegará ese regalito del programa. Y atención cuando son las 3 y 10 minutos vamos a hablar del clan más poderoso del planeta. En la cara B, el clan Rockefeller. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como una de luz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 Un pequeño puñado de hombres poderosos en deciden el destino del resto Todos estamos en manos de ellos Especialmente los presidentes y dirigentes mundiales Que hacen y deshacen al antojo De lo que les marcan Los verdaderos dueños de nuestras vidas Y si hay una familia que representa lo que digo El que representa el poder a Esa es el clan Rockefeller Tengo la pérdida del soporte Comenzaron haciendo negocio con el petróleo y gracias a ello dieron el salto después al mundo de las finanzas. Gracias a una estrategia que solo da una cuenta corriente de vértigo, esta familia se ha convertido en el paradigma del poder absoluto. Han diversificado su cartera, de modo que es muy complicado saber si están o no están detrás de algo. Desde la terraza de Rockefeller Center en Nueva York se observa toda la ciudad, es... Con sus casi 100 pisos de altura, el segundo edificio más alto de la ciudad. Se trata de un gran complejo situado entre la quinta y la sexta avenida. Es el centro de operaciones de la familia Rockefeller, que lo levantó para mostrar al mundo su propio palacio presidencial, su imperio y su poder. El último representante del clan es el David Rockefeller, recientemente fallecido. Se calculaba su fortuna en 3.000 millones de dólares, pero su poder estaba por encima de su dinero. Era un buen defensor de la injusticia. Mi objetivo decía es sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros que gobiernan en la sombra, afirmó en 1973 cuando fundó La Triateral, uno de los clubes secretos de hombres poderosos que se reúnen, sin micrófonos ni cámaras, en lujosos hoteles situados en algunos de los rincones más apartados del mundo. Pero el primer hombre de éxito del clan fue John Rockefeller, El creador de la Standard Royal, sus pozos de ambición lo convirtieron en el principal empresario del mundo del oro negro en el país en donde hacer dinero gracias al petróleo en aquella época estaba muy, muy por encima del de resto. Aquellos pozos a los que no pudo impedirles más trabajo del que su suelo podía admitir están hoy secos y vacíos, eh, pero el clan supo salir al exterior y llevar su empresa, con otros nombres, a todo el planeta. La Standard Oil se fundó en 1870, solo 10 años después, en 1880, la empresa dominaba el 75% del petróleo que se producía en los Estados Unidos. Las autoridades a aquel dominio no les gustó e iniciaron varias campañas contra Rockefeller, pero el jefe de la familia demostró que ya era más fuerte que cualquier gobernante. Pese a ello, perdió la batalla legal y en 1892 el Tribunal Supremo de Ohio dictó sentencia contra el monopolio. El gobierno, en 1906, también acusó a la empresa de no permitir la libre competencia, lo que derivó en la orden de disolución de la Standard Oil, después de que sus directivos ya hubieran sido condenados por 1.642 casos de extorsión por las esquinas que pero él acató la orden pero él mismo también dijo que no había nada ni nadie que le pudiera parar los pies así que puso su maquinaria a funcionar y buscó los agujeros legales para conseguirlo así tras la disolución de la Standard Oil se creó la Standard Oil de Indiana la Standard Oil de Kansas la Standard Oil de Kentucky es decir, fraccionó el poder creó una empresa en cada estado e independizó una de la otra en realidad eran la misma pero efectos legales eran diferentes algunos piensan que la estándar hoy ya no existe y que es cosa del pasado pero nada más lejos de la realidad Tras varias fusiones y cambios en de nombre, la empresa madre de las dos más poderosas del mundo es precisamente la Standard Oil. Son las empresas Chevron, Texaco y ExxonMobil. Tras sus querellas contra el gobierno, la familia creó la Fundación Rockefeller con el objetivo de convertirse en un instrumento para alcanzar influencia social y poder ...para dirigir decisiones políticas. El hijo del fundador del clan, John Rockefeller III... ...que en 1917 ya había financiado a algunos de los más destacados rebeldes... ...de la revolución rusa de 1917, fue incluso más allá. ...creó la fundación y el propio David Rockefeller... ...se convirtió en presidente del grupo en 1949. Para que nos hagamos una idea del poder que aglutinó el propio Alan Dulles, ...el primer director de la CIA situó su oficina... ...en la habitación 3603 de Rockefeller Center de Nueva York. Y desde allí dirigió todas sus operaciones y los proyectos secretos de tortura psíquica que después darían origen al proyecto MK Ultra, Que trabajara desde ahí da una buena muestra de hasta dónde llegó el poder de la familia. David Rockefeller se convirtió en 1946 en el banquero más importante del mundo al ser nombrado director del Chase National Bank Bank. Nueve años después, el banco cambió de nombre y pasó a llamarse Chase Manhattan Bank. El banco se convirtió en ese momento en 1960 en el más poderoso del mundo. Incluso llegó a abrir una sucursal con sede en Moscú. Nadie sabía que había dentro, pero sí se sabe que en su interior se encontraba la cámara, acorazada más grande del planeta. En 1999 se funcionó con otro de los grandes bancos americanos, que también tenían su origen en esta poderosa familia. Y desde entonces el banco se llama J.P. Morgan Chase Bank con las ganas y el con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo Una de las posesiones más notables de la familia es pocático hills en la que Rockefeller se ha reunido con los directores del FMI y la Reserva Federal Varios de los más importantes responsables de estas instituciones fueron empleados suyos en las diferentes grandes empresas de la familia Esta mansión ocupa 14 kilómetros cuadrados en el centro de un condado neoyorquino. Ahí se encuentra en Pocático Hills un inmenso edificio neoclásico de 40 habitaciones que por tener tiene hasta refugio antiatómico. Grandes líderes internacionales se han pasado por ahí. Entre los huéspedes más notables de Pocático Hills están Nenso Mandela, Kofi Annan, Rey Hussein de Jordania, Felipe González... Como antes hemos comentado, todo el imperio familiar se dirige desde Rockefeller Center, en concreto desde la habitación 5600 que ocupa las plantas 54, 55 y 56 en el edificio central de Rockefeller Center en Nueva York. Allí trabajan 150 parientes de primer grado de David, es decir, todos ellos tienen el mismo apellido. En esa habitación se encuentran carpetas con más de 150.000 entradas Una por persona que corresponden a los individuos más poderosos de todo el mundo Esa inmensa base documental única en el mundo permite afianzar las relaciones de la familia Que abren los archivos en función de las necesidades que tienen Pero nadie sabe todavía el contenido de esas 150.000 fichas. La rosa de los vientos en Onda Cero.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 Y que nos queramos y nos amemos eh, mucho a nosotros mismos eh, para que seamos muy buenos consumidores. Eso lo digo yo. A ver qué dice el Amado Martínez. Eh, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches aquí cazando narcisos, como si estuviera cazando mariposas. Qué difícil es definirlo, ¿no? Sí, pues sí. La verdad es que los narcisos, aparte de ser una flor muy bonita, no sé si os acordáis del mito de narciso en las metamorfosis de Ovidio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 Qué incluso le iba describiendo las etapas, ¿vale? La quimio todo. Y todo mentira. Estamos hablando de una personalidad que necesita un suministro, un suministro constante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 Inunda cero. Señales del fin del mundo. Javier Sevillano, Javier. Oh, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estáis? Los plásticos. Los plásticos eh, que proceden de residuos. Y aquí no Aquí eh. tenemos, bueno, en, en muchos programas una. Eh, pelea contra los plásticos en el mundo, ¿no? porque es uno de los eh, avances que en su momento eh, resultaron después de, de, en, en, en el avance de la industria química en los años mediados del siglo pasado. Todo el mundo se quedó sorprendido con los usos de los plásticos y nos han invadido tanto que es uno de los contaminantes más, más importantes que a día de hoy, sobre todo en esas islas de plásticos que existen en mitad de los océanos y, y en esos microplásticos de, de dimensiones microscópicas que lo invaden ya todo, en, en, fundamentalmente en el medio marino uh -huh. y de los que comen los peces. El, el bueno, pues hay, ha habido un proyecto, eh, de, el proyecto dentro del programa Horizonte de la Unión Europea, <coughs> el, eh, llamado el proyecto Horizonte 2020, que ha estado financiado con tres millones de euros y que ha estado formado por un consorcio de 20 entidades, ha durado tres años y en diciembre del de, de año pasado, es decir, hace muy poquito, ha tenido su, su reunión final. Este consorcio eh, lo que ha eh, realizado es una investigación sobre cómo poder aprovechar en el... Eh, Eh, en la denominada economía circular los residuos orgánicos en las grandes ciudades <coughs> fundamentalmente en zona urbana ¿por qué en la zona urbana? porque es donde está concentrado en Europa el 70% de la población en zonas urbanas y porque los residuos eh, orgánicos de las zonas urbanas son eh, recogidos y procesados más convenientemente y en mayor cantidad que los de zonas rurales ¿no? y entonces de estos eh, productos lo que se ha conseguido en, en esta investigación que se ha llevado a cabo en dos plantas pilotos ubicadas en, Libu, en Lisboa y en la ciudad italiana de Treviso eh, y, y eh, apoyados por cinco laboratorios de investigación entre ellos la Facultad de Química de la Universidad de, de Barcelona por la parte eh, española que toca y entonces eh, se han eh, llegado a mmm, producir 30 kilos de este, de este bioplástico que es el PHA que es el eh, polihidroquílico polihidroxialcaonato, que es, un, es el polímero básico de estos bioplásticos <coughs> y eh, está formado a partir de los ácidos grasos volátiles que resultan de la descomposición de este tipo de, de residuos. Hay otro PHA, otro, PH, PH, otro, otro eh, mm, componente de este plástico, pero que procede de la plantación de, de, específicos, de cultivos de, de específicos de cereales que es distinto, aunque es el mismo producto, pero es de distinto origen a este PHA de residuos urbanos. Lo que ha eh, facilitado estos eh, 30 kilos que se han procesado es que eh, se han realizado con dos nuevos métodos que se han desarrollado en esta investigación y luego lo han pasado a, a, a lo que es ya la industria de, de, del plástico a procesarlo y eh, de ahí se ha generado un bioplástico para uso comercial. Un bioplástico que lo que es es una película, una película de este bioplástico. Que se va se, se piensa que, que se puede utilizar como, como capas como como una intercapa con un eh, eh, una película adhesiva para poder utilizarlo junto con otros componentes no en el fondo lo que este proceso está ahí desarrollo hace es utilizar la basura la basura la ciudad, el decir, residuo, la porquería del, eh, del mundo moderno no, para conseguir algo que por lo menos se pueda reutilizar. No, no, no renunciar completamente a claro. las ventajas que producen los bioplásticos, pero sí obtenerlos de un, eh, eh, de un, eh, ori de, eh, un origen diferente. Y a que de un sea origen menos, diferente menos que gritos. sea biodegradable también, ¿no? eh, eh, Tiene menos riesgos para la salud y para el medio ambiente y eh, Además, luego, uno podría preguntarse, bueno, si viene de la basura, ¿tendrá un, una contaminación? Bueno, pues los análisis realizados que tienen microcontaminantes orgánicos y metales pesados que están por debajo de lo que marca la legislación europea anterior. Y además, eh, es más viable que el pH antes del que hemos hablado, de, de cultivos de cereales, porque, digamos que el kilo sale algo más barato. Este sale a 3 euros el kilo y el procedente de, de, de, de cultivo de cereales sale entre 4 y 5 kilos. Con lo cual, de cara, si esto se consigue Eh, escalar a unas cantidades eh, industriales sería más barato que este otro PHA y además menos contaminante que el de origen puramente químico, absolutamente, y además estaríamos aprovechando los residuos eh, um, urbanos, los residuos orgánicos urbanos, no, no tendríamos que deshacernos de ellos como hasta ahora lo estamos haciendo sino que los estaríamos aprovechando en una, básica, en una una en en esa en esa economía circular de la que estamos hablando, es decir, darle una utilidad a lo que son residuos Señales del fin del mundo, pero señales positivas en este caso, claro, que una de las señales plástico, es que la existencia de plásticos por lo menos se, se puede utilizar plástico, para algo. de, no, de no estado plástico, pues por lo menos con otro origen tenemos plástico y lo podemos utilizar y será menos contaminante del, del plástico que tenemos actualmente. Javier Sevillano, <risa> muchas otro gracias. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la una y media de la madrugada, a las doce y media en la Comunidad de Canaria. Hasta entonces se ha quedado en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan. Las noticias y después los dejamos en buenas manos. Gracias. Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero.